La audiencia del rey Felipe IV dejó un extraño sabor de boca a fray Bernardino. El pequeño y bullicioso comisario general había visto peligrar por un momento sus intereses. Así se lo hizo saber a fray Alonso mientras ambos abandonaban el palacio. ¿Cómo se le puede haber ocurrido al rey que la dama azul pudiera ser la virgen? -barruntaba en voz alta. -Tiene sentido, padre comisario. La dama se cubría con un manto azul como la Guadalupana. Llevaba un hábito blanco, como la guadalupana, y hasta descendía del cielo. Incluso yo estuve tentado al principio de defender esa idea. No obstante, siguiendo sus instrucciones y las del arzobispo de México, defendí la hipótesis de la franciscana en mi locación. Y siga haciéndolo. Si el rey, los jesuitas o los dominicos fueran capaces de darle la vuelta a este asunto e hicieran creer a todos. Que fue la Virgen quien se apareció. Adiós a las reivindicaciones franciscanas. ¿Lo entiende? Claro, padre, la Virgen es de todos. Una monja concepcionista, ¿no? Tras atravesar varios patios, los frailes fueron conducidos hasta la puerta de Palacio. Desde allí se internaron a pie por las callejuelas de la capital hasta el convento de San Francisco. Cuando dispongamos de los primeros ejemplares de su memorial, Quiero que viaje a Ágreda e interrogue a Sor María de Jesús. El tono agrio del comisario sonó más duro que nunca. Le facilitaré por escrito las órdenes precisas para que la monja hable y le pondré al corriente de alguna información sobre ella para que vaya prevenido. ¿Prevenido? Sor María de Jesús es una mujer con un carácter muy fuerte. Antes de cumplir la edad reglamentaria, Ya obtuvo las dispensas necesarias para ser abadesa de su convento y goza de buena reputación en la comarca. No le será fácil interpretar su historia a favor de nuestros intereses. Bueno, terció Fray Alonso mientras ascendían a la plaza mayor. Quizá no sea necesario, quizá sea la responsable real de esas bilocaciones. Sí, pero no podemos correr riesgos. Cuando la conocí, siendo mucho más joven, descubrí que es una de esas místicas a conciencia. Que jamás, y permítame el verbo, mentirían deliberadamente. Usted ya me entiende. Fray Alonso negó con la cabeza. ¿Qué quiere decir con que es una mística conciencia? Usted, claro, no conoce su h i s t o r i a familiar. Sor María de Jesús es hija de una familia de buena posición v e n i d a menos, que hace algunos años decidió disolverse de forma muy singular. Su padre, Francisco Coronel ingresó en el monasterio de San Julián de Ágreda y su madre decidió convertir la casa familiar en un convento de clausura, obteniendo todos los permisos necesarios en un tiempo inesperadamente breve. Vaya, el caso es que, antes incluso, el obispo de Talazona, Monseñor Diego Yepes, había confirmado ya a la pequeña María Jesús cuando solo tenía cuatro años. Monseñor Yepe, s extrañó Benavides, el biógrafo de Santa Teresa. Imagíneselo, Yepe s ya vio que la niña tenía aptitudes místicas. Lo que tampoco es de extrañar. Ah, no. A esa hora del mediodía, el centro de Madrid e s t a b atestado de gente. Fray Alonso y el comisario atravesaron la plaza mayor, abriéndose paso entre vendedores de pan y de telas, y continuaron su conversación. Su madre, Catalina de Arana, era ya una mística. Decía que escuchaba la voz de nuestro Señor. De hecho, fue ella, siguiendo las instrucciones de aquella voz, quien arrojó a su marido a la vida conventual. Más tarde vendrían sus arrobos, las visiones de luces extraordinarias en su celda, los ángeles, qué sé yo. ¿Ángeles? Sí, pero no angelitos alados. Sino gentes de carne y hueso con extraños poderes. Cuando visité Ágreda por primera vez, la mismísima Sor Catalina me contó cómo desde el comienzo de las obras del convento, en 1618, se paseaban por allí un par de mozos que, sin apenas comer ni beber, ni cobrar la soldada, trabajaban de sol a sol en las obras. ¿Y qué tenían que ver con los ángeles? Pues que, por ejemplo, curaron a muchos obreros de caídas de sus andamios. O de heridas provocadas por derrumbes de muros, casi de manera instantánea. Además, lograron hacerse muy amigos de s o l María de Jesús, justo en el periodo de 1620 a 1623, cuando y a tuvo sus ataques místicos más fuertes. Eso sí es curioso. ¿Curioso? ¿Qué le parece curioso, fray Alonso? Bueno, estaba recordando algo que me dijeron dos frailes de Nuevo México. Que investigaron las apariciones de la Dama Azul entre los indios c u m a n o s En su informe aseguraban que aquella mujer habló de unos señores del cielo capaces de pasar inadvertidos entre nosotros y provocar toda clase de fenómenos extraordinarios.、E、incluso de manera muy extraña les contó algo sobre la rebelión de Lucifer y cómo Dios se impuso a la revuelta de este ángel y volvió a traer el orden al mundo. ¿Les habló de Lucifer? No cabe duda. Y les explicó también que eran los ángeles quienes la llevaban por los aires. ¡Santo Dios! Averigüe todo lo que pueda, Padre Benavides. Lo de que los ángeles puedan camuflarse tranquilamente entre nosotros y llevarse a la gente por los aires no me deja nada tranquilo. Y al santo oficio tampoco, créame. La imagen desaliñada de, de Chema leccionándole. Dentro de su coche frente al cartel indicador de Ágreda, un par de semanas atrás, martilleaba la cabeza de Carlos mientras se amodorraba en el asiento 33C del 727 de American Airlines que le conducía a Los Ángeles. Yo creo en el destino, repetía aquel fantasma de sus recuerdos con la voz hueca del fotógrafo, y a veces su fuerza empuja con más ímpetu que un huracán. Carlos se revolvió con más ímpetu Que un huracán. Lo realmente incómodo de aquel recuerdo era que las jornadas precedentes habían demostrado que Chema efectivamente tenía razón. Desde su inesperada visita a Agreda primero y a Bilbao y Loyola después, todo había tenido lugar demasiado rápidamente, casi tanto como si aquellos sucesos, robo en la Biblioteca Nacional incluido, hubieran sido escritos mucho antes y él solo se hubiera limitado A seguir unos patrones prefijados. Se sentía como cuando en su m á s t i e r n a infancia copiaba frases enteras en una caligrafía que no era la suya, i m i t á n d o la d e t r á s de una colección de cuadernos de tapas verdes. ¿Qué otra cosa podría explicar que Carlos se hubiera convencido tan fácilmente al director de su revista para que le mandase al otro extremo del océano solo para rastrear la pista de un documento robado de escasa importancia histórica? Y menor interés periodístico. Ve y trae lo que creas oportuno. Tú eres un profesional, le había recordado su jefe al tiempo que le advertía, y hagas lo que hagas, hazlo rápido. A Carlos, aquellas facilidades no le gustaron nada, le hacían sentirse incómodo y manipulado. Y es que tras el episodio de Ágreda, su mente no había podido volver a ser tan confiada y despreocupada como antes. Ahora funcionaba en una frecuencia que no distaba mucho de la paranoia. A fin de cuentas, se preguntaba qué fuerza mayor le estaba arrastrando hasta los Estados Unidos detrás de una mujer que en su momento se interesó por un memorial desaparecido. La probabilidad de que aquella pista del padre Jeremías fuera un espejismo era altísima, máxima cuando ni siquiera había podido hablar con ella por teléfono. Contrariamente a cualquier proceder prudente, le había sido imposible tantear el terreno. Para asegurarse cierto éxito, y ahora con el visto bueno de su director y los billetes de avión, ya no podía echarse atrás. Temía fallar más que nunca en toda su carrera y, sin embargo, con más ímpetu que un huracán. El patrón susurró la frase del fotógrafo por tercera vez, manteniendo los ojos perezosamente cerrados y esforzándose por enterrar sus recelos. Sin mirar, dio carpetazo a su cuaderno de notas y cerró el libro que estaba leyendo. Se trataba del manual de un psicólogo de Princeton, un tal Julian James, en el que se trataban de explicar científicamente algunos de los más importantes fenómenos místicos de la historia. -¡Místicos, v a -protestó. Su avión planeó suavemente sobre el Atlántico, por encima de la Cota 330, mientras el comandante anunciaba a sus pasajeros, a través de la megafonía, que estaban sobrevolando la vertiente más occidental del archipiélago de las Azores. En las próximas nueve horas recorreremos casi ocho mil kilómetros hasta Texas y después otros dos mil hasta nuestro destino final en Los Ángeles. Confío en que tengan un vuelo agradable. Aunque ya no escuchaba, Carlos, dulcemente acomodado, procesó rápidamente la información. Aquellos ocho mil kilómetros representaban metro más o menos, la misma distancia que la madre á g r e d a debió superar en estado de bilocación. Eso, claro está, en el caso de que fuera ella y no otra la Dama Azul. Es decir, 16.000 kilómetros, casi la mitad de una vuelta completa al mundo, recorridos en el tiempo que duraba un éxtasis y sin ausentarse de su convento. Imposible, se reprochó tras repasar por segunda vez los cálculos. Es sencillamente imposible. Respiró hondo mientras su cuerpo vibraba al compás de la agradable sensación de cabeceo del avión y se abandonaba en un cálido sopor. A poco que las cosas fueran tranquilas, pensó. Dormiría por lo menos hasta sobrevolar Florida. Se las prometió muy felices. Pero Carlos calculó mal. Poco antes de romper amarras con el mundo real, un repentino mareo, como si un vacío de vértigo se hubiera dueñado de su estómago y de su cerebro, se apoderó de él. Aquella brusca sensación de vacuidad no le permitió siquiera abrir los ojos y algo extraño, como un fuego que devorara sus entrañas, fue dominando todo su cuerpo. Dios, ¿qué es esto? El acaloramiento ascendió por sus arterias como si bombearan lava volcánica. Por un segundo temió estar sufriendo un infarto, pero algo, algo que nunca hubiera imaginado que le pudiera suceder a él, le disuadió de semejante idea. La palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios pequeño. Es un insulto a los planes del hombre que rige el destino, al programador. Pero se puede saber que, Al programador. Una voz suave, femenina, seductora, se dejó ir de repente dentro de su cabeza. Brotó instantánea y apenas unos segundos después de que Carlos hubiera dado por buenos u s cálculos racionales y se hubiera acurrucado en su escueta butaca de clase turista, la reacción de su metabolismo fue inmediata. El ritmo cardíaco alcanzó las 140 pulsaciones por minuto. Y una descarga de adrenalina le hizo temblar de pies a cabeza. Allí, a 37.000 pies sobre el nivel del mar, con una temperatura en el exterior de la cabina de 80 grados bajo cero, alguien acababa de hablarle alto y claro. Alguien que se dejó escuchar desde todos los lados y desde ninguno a la vez y cuyo tono de voz surgía de algún lugar ajeno a sus propios pensamientos. Ya conocese el programador. El timbre sobrio retumbó de nuevo dentro de sus entrañas, como si alguna invisible interlocutora se hubiera acomodado entre los pliegues de su cerebro. Carlos se asustó. No abras los ojos. La orden le llevó inequívoca. ¿Eh, ¿Quién? No te asustes. No estás delirando. Tampoco soy un sueño. Esto es un diálogo real, tanto como cualquier otro que hayas podido mantener antes en tu vida. Y si sigues nuestras indicaciones, podremos entendernos. Pero Carlos titubeó. ¿Quién eres? Una idea del programador. El patrón se quedó de una pieza, pero no s o l o por la voz dentro de su cerebro, sino por el momento que había elegido para darse a conocer. En efecto, el libro que acababa de cerrar, El origen de la conciencia, la crisis, De la mente bicameral era un usado ensayo que trataba de explicar, entre otras muchas cosas, el misterioso origen de las voces en la cabeza que habían percibido desde los grandes profetas bíblicos hasta Mahoma, pasando por el héroe sumerio Gil Games h o por muchos santos de todos los tiempos. El autor sostenía que hasta el año 1250 a.C., la mente de nuestros antepasados estaba dividida en dos compartimentos estancos que ocasionalmente hablaban entre sí, dando pie al mito de las voces divinas. Los profetas, por tanto, fueron hombres con una masa encefálica, en cierta forma, primitiva. Pero aquel libro aseguraba además que cuando el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro humano evolucionaron lo suficiente, Como para interconectarse mediante una maraña de fibras conocidas como el cuerpo calloso, esas voces desaparecieron casi por completo y con ellas los dioses antiguos. ¿Y él? ¿Era aquella voz fruto de la sugestión? ¿Una mala pasada de la comida de abordo? ¿Un fallo de los hemisferios, tal vez? ¿Pero qué diablos? Lo que acababa de escuchar era real. El estómago del patrón se encogió al volver a escuchar aquel tono severo. -Dinos, ¿tú qué persigues, Carlos? La nueva frase brotó nítida en su cabeza. Una vez más, sin esfuerzo, aquella voz volvió a superponerse al ronroneo de los motores del avión. Fue imposible que el periodista la neutralizara repitiéndose que aquello debía de tener una explicación neurológica y que todo era producto del estrés con el que se había lanzado aquel viaje. Nada sirvió, ni sacudir aparatosamente la cabeza, ni despejar los oídos conteniendo la respiración. Solo entonces cambió de actitud, como si de repente comprendiese el significado real de la máxima: Si no puedes combatir a tu enemigo, únete a él. Carlos optó por encararse con la voz. ¿Qué podía perder unas horas de sueño? El precio no era alto. Tenía que arriesgarse si deseaba saber. ¿Podemos hablar? Esperó. Se sintió ridículo, pero prosiguió. ¿Puedes oírme? Te escucho, Carlos. Su interlocutora respondió de inmediato. ¿Cuál es tu pregunta? Te preguntábamos sobre el objetivo de tu persecución. ¿Cómo a Saulo? ¿Cómo a Saulo, quizás sí? El patrón ganó tiempo comprobando la velocidad que podía desarrollar el diálogo. Lo que quiero, susurró arrastrando las sílabas, es averiguar quién y por qué robó el manuscrito de Benavides y examinar las fórmulas que contiene. No, no buscas eso. Dime qué persigues de verdad. Carlos dudó por enésima vez si aquello era un producto de su mente, por qué demonios se había inventado una voz tan impertinente. Bueno, tercio. También me gustaría resolver el enigma de la Dama Azul, poder teleportarme como ella donde yo quisiera, escribir una decena de libros sobre la experiencia que me hicieran rico, bromeó finalmente. No, tampoco es eso. No vale la pena engañarnos. Carlos sintió una punzada de irritación. Tú no sabes, tú no puedes saber lo que pienso. ¿Podemos? ¿Cómo? Sintonizando con la longitud de onda en que se emiten tus pensamientos. ¿Longitud de onda? Como una emisora, pero no has respondido a nuestra pregunta. La voz prosiguió. Está bien, responderemos nosotros. En realidad, buscas saber la razón última de tu presencia aquí. Comprender de verdad por qué te obsesionaste tanto con los casos de teleportación y por qué en un determinado momento. Dejaste congelada aquella investigación. ¿Por qué te condujimos después hasta Ágreda y te pusimos en el punto de mira de esta historia, aparentemente estrafalaria de la bilocación de una monja? ¿Te gustaría además confirmar si lo que te está sucediendo es fruto del azar o si, por el contrario, como intuyes en lo más hondo, se trata de algo que debías hacer? El periodista escuchó atónito. Aquella mujer viniera de donde viniese. Estaba muy bien informada. Conocía cosas en las que él mismo hacía tiempo que no pensaba, pero que en efecto formaban parte de sus inquietudes más íntimas. Replicó: ¿Me condujisteis? ¿Quién es? Atiende bien. Esta voz de la que dudas ahora es solo una de las muchas que han guiado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Fuimos nosotros los que mostramos al patriarca Jacob que existían escaleras, puertas de luz, Por las que se puede comunicar el mundo de los humanos con el de otros seres superiores. Fuimos nosotros quienes avisamos a José de los planes de Herodes, que estaba a punto de poner en marcha para dar muerte a Jesús, y fuimos nosotros quienes advertimos a pastores y magos para que acudieran a Belén. Y eso solo en relación a la historia sagrada que tú conoces. No entiendo. Nosotros fuimos las voces que escucharon hombres como el emperador Constantino. George Washington, Winston Churchill y tantos otros personajes decisivos de tu historia. Nosotros guiamos a Moisés fuera de Egipto, nos llevamos por el aire a Elías y a Ezequiel y oscurecimos Jerusalén cuando Jesús murió en la cruz. ¿Y qué queréis de mí? Que estés preparado. Cuando llegues a tu destino y examines lo que estás a punto de encontrar, comenzarás a atar cabos. Recuerda que nada es lo que parece y aplica esa certeza a la Dama Azul. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué me avisáis? No quieras saberlo todo. Basta que sepas que actuamos guiados por el amor que profesamos a nuestra criatura humana. El amor es un extraño mecanismo que nos hace sentir como propios los sentimientos de los demás. Es un vínculo que une a seres muy distintos entre sí, que les hace saberse hijos de una misma esencia. Pero, ¿por qué me habláis a mí? Para advertirte de que encontrarás pronto el manuscrito que buscas. Contiene evidencias que podría transformar para siempre vuestra manera de entender las religiones y, sobre todo, a Dios. Luego, ¿sigo la pista correcta? Correcta, pero incompleta. Lo que ignoras todavía es que ese documento tiene mucho que ver con lo que sucedió con la Dama Azul en América. Su secreto estuvo a punto de ser destapado por la tenacidad de Fray Alonso de Benavides, un fraile al que conocimos bien y que se empeñó en llegar al fondo de los relatos que recogió de boca de los indios de Río Grande. ¿Estuvisteis hace tres siglos? Claro, el tiempo es una dimensión que no afecta tanto a otras esferas de la existencia. Esa perspectiva sobre vuestra historia es la que nos hizo comprender que hace 300 años la civilización, especialmente la cristiandad, no estaba preparada para entender ciertas revelaciones. La conmoción que hubieran provocado algunas informaciones sobre episodios como el del arama z u n hubieran bloqueado la evolución natural del género humano y nuestra intervención hubiera quedado demasiado en evidencia. ¿Y eso es malo? Podría haber roto vuestra iniciativa. Si supierais que la solución a todos los problemas la tiene alguien muy cercano, dejaríais de buscarla por vosotros mismos y trataríais de obtenerla de ese alguien sin preocuparos de comprender los por qué es de esas soluciones. Aún así, os hemos ayudado en ciertas ocasiones críticas. Ah, sí, ¿cómo? ¿Cómo puedo identificaros? ¿Dónde residís? No te precipites. Exteriormente, No nos diferenciamos de vosotros, os creamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Recuerdas? Además, tenemos, digámoslo así, pequeños programadores introducidos en la política, en el deporte, la ciencia, el ejército, el Vaticano, en Naciones Unidas, que durante años han estado insuflando cambios imperceptibles desde dentro en el seno de vuestra civilización. No, ¿No sois humanos? Carlos, con la cabeza agacha y los ojos cerrados, tembló en su asiento. A estas alturas era casi una pregunta superflua. En cierta medida sí. ¿Y qué tuvisteis que ver con l a a m a azul? Eso lo descubrirás por ti mismo. ¿Cómo lo sabéis? Porque es lo más lógico dentro de las probabilidades a las que te enfrentas ahora. Por lo que no pudo decirse en tiempos del padre Benavides, Podrá salir a la luz tres siglos después, porque la e s p e c i e humana está a las puertas de un cambio irreversible, una mutación sólo comparable a la que hizo salir al género humano de las cavernas y comenzar a construir grandes civilizaciones. Porque igual que intervenimos entonces, intervendremos discretamente ahora. Pero quiénes sois, repitió, somos. Un golpe seco en el hombro sacó a Carlos de la ensoñación. Señor, señor ¿le señor, r ocurre algo? Una azafata zarandeó al periodista con evidente gesto de preocupación. Estaba usted hablando solo y tiritaba como si tuviera una pesadilla. ¿Desea que le traiga algo de beber? ¿Quiero una manta? ¿Podría preguntar si hay un médico a bordo o si lo prefiere? No, no. ¿Está seguro? Sí, sí, gracias. Ha sido una pesadilla, seguro. Lo de volar, ya sabe. No hay de qué. ¿Continúa usted el vuelo hasta Los Ángeles? Los Ángeles, Los Ángeles, naturalmente. ¿Perdón? Oh, no, no es nada, cosas mías. Creo que aceptaré su ofrecimiento de una bebida. ¿Podría ser un café? La azafata se incorporó de inmediato, alejándose del extravagante pasajero del asiento 33C. La verdad era que en todos los vuelos tenía pequeños incidentes de este tipo. Aquel sujeto había sufrido unas sacudidas, unos escalofríos considerables, probablemente a causa de un vuelo tan prolongado. Le prepararía el café muy caliente. Mientras se perdía pasillo arriba, Carlos murmuró algo muy bajo que nadie pudo escuchar. ¿Estaré volviéndome loco? Las diferencias horarias son difíciles de calcular cuando se vuela a más de 10.000 metros de altura y se cruzan los imaginarios meridianos terrestres a toda velocidad. Cada una de estas líneas ficticias dispuestas en intervalos de 15 grados sobre el planisferio terrestre marca una hora de diferencia con respecto a la anterior. Así que, bien podría decirse que a cinco meridianos de distancia, entre el 727 de American Airlines y la playa de Venice en California, Jennifer Nardi recibió una nueva pieza de un rompecabezas del que todavía no sabía si formaba parte. Era el último sueño de su jornada nocturna, siempre el último, pero tan extraordinariamente vívido como los de noches anteriores. Desde fuera, cualquiera podría haber advertido que sus globos oculares se movían frenéticamente bajo los párpados cerrados. Anunciaban que Jennifer se encontraba en el momento álgido del llamado sueño Rem. Ágreda, Soria, 30 de abril de 1631. Más de seis meses se entretuvo Benavides en el Madrid de los Austrias. Atendiendo su cada vez más abultada correspondencia y las múltiples e inoportunas ocupaciones nacidas a la sombra del éxito tenido por su memorial. En los pasillos de Palacio no se recordaba una expectación semejante desde la llegada de las primeras noticias de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés al rey Carlos unos cien años atrás. Y eso terminó pagándolo el buen fraile con una montaña de cartas, felicitaciones y compromisos. No solicitados, que le obligaron a echar más raíces de la cuenta cerca de la corte. La aplastante burocracia de la capital le obligó a retrasar su investigación sobre el caso de la Dama Azul, lo que le entristecía de manera palpable. Sin embargo, las intrigas palaciegas, especialmente las de los dominicos que trataban de convencer al rey de la conveniencia de investigar más a fondo las cifras de conversos en el Nuevo México dadas por los franciscanos, Le mantuvieron alerta, devolviéndole los ánimos necesarios para seguir luchando por sus intereses. Y es que los hombres de Santo Domingo pretendían enviar sus propios misioneros al Río Grande para conducir una investigación imparcial de los milagros consignados por Benavides y, de paso, impedir el monopolio que venían ejerciendo los franciscanos en la zona. Por fortuna, en abril de 1631 llegó a Fray Alonso la documentación. Y los permisos necesarios para abandonar Madrid y continuar su investigación de las visitas de la Dama Azul al Nuevo Mundo. Se le autorizaba a visitar el Convento de la Concepción de Ágreda e interrogar a su abadesa, y se le conminaba a redactar un informe con sus averiguaciones. Aquello dio nuevos bríos al portugués, haciéndole olvidar rápidamente las entregas palaciegas y los sinsabores del difícil ejercicio. De la política religiosa. El 30 de abril, por la mañana, el coche de caballos de Benavides, un discreto carruaje de madera contrachapada adornado con ribetes de cobre y hierro colado, avanzaba al galope atravesando los sobrios campos sorianos en dirección a la eterna sombra picuda del Moncayo. En su interior, el antiguo responsable del santo oficio en Nuevo México, Ultimaba los detalles de su siguiente investigación. Nadie podría reprocharle nada que fuera un hombre que malgastara su tiempo. Así que usted fue confesor de la Madre á g r e d a antes de que fuera abadesa. El traqueteo del carruaje sacudía igualmente al padre Sebastián Marcilla. Su oblongo estómago se zandeaba de izquierda a derecha al compás de los caprichos del cochero, debajo de un ancho fajín de color escarlata. El padre Marcilla llevaba un buen rato haciendo de tripas corazón, por lo que no le resultó demasiado difícil simular la compostura necesaria para poder responder. Así es, fray Alonso. De hecho, fui yo quien escribió al arzobispo de México advirtiéndole de lo que podía ocurrir si se exploraban las regiones del norte. ¿De lo que podía ocurrir? ¿A qué se refiere? Ya sabe que se descubrieran nuevos reinos como los de Tirán, Chillescas. Carbucos o h u m a m e s Ah, que fue usted. La cara de luna del padre Martilla se iluminó de satisfacción. Advertí a su eminencia, Manso y Zúñiga, de la existencia de esas regiones, y si vuestra paternidad vio mi carta, sin duda no pasó por alto la invitación que le cursé para que comprobara la existencia de vestigios de nuestra fe en esas tierras salvajes. Y claro, dedujo Benavides. Esa información se la transmitió la Madre Ágreda. Naturalmente. ¿Y cómo transgredió usted un secreto de confesión? En realidad no fue tal. Las confesiones eran ejercicios de mea culpa entonados por una monja joven que no comprendía lo que estaba ocurriendo. Pero en ningún caso fueron fuentes de detalles tan precisos. Créame, nunca absolví sus pecados de geografía. Vaya, asintió ahora con gesto tramposo Fray Alonso. Puede decirle que de todos esos reinos yo solo conozco el de los humanos, que no de los j u m a n e s que está ubicado hacia el noroeste del Río Grande. Del resto, ningún franciscano o soldado de su majestad ha sabido nada todavía. ¿Nada? El tono del padre Martilla sonó incrédulo. ¿Ni palabra? Quizá no sea tan raro como parece. Tiempo tendremos de aclarar esos puntos con la propia abadesa de Ágreda. Que nos dará cuenta de todo lo que le pidamos. Fray Alonso de Benavides y el provincial de Burgos, Sebastián Marcilla, congeniaron de inmediato. Marcilla se había unido en la ciudad de Soria al carruaje del misionero y desde allí ambos compartieron unas horas que les valieron tanto para acordar buena parte del cuestionario al que pensaban someter a la religiosa como para establecer los límites de sus respectivas competencias. Fue tanto y tan intenso lo que hablaron que ninguno de ellos se percató ni de los cambios abruptos del paisaje, ni del perfil de los pueblos que atravesaron, ni por supuesto de su pronta llegada a destino. A primera vista, Ágreda se dibujaba en un rincón sereno de las tierras altas de Castilla, puerta de paso obligada entre los reinos de Navarra y Aragón, y cruce de camino de ganaderos y agricultores que animaban la adusta vida de aquel enclave estratégico. Como en cualquier villa de tales características, las escasas familias nobles del lugar y las órdenes religiosas eran sus únicos puntos de referencia permanentes y el convento de la Concepción se contaba entre ellos. En aquella clausura recién estrenada todo estaba preparado para lo que había de venir. Las monjas habían colocado una larga alfombra púrpura que unía el camino de voz mediano con la puerta de la iglesia y hasta habían dispuesto una serie de mesas con pastas. Agua y algo de vino tinto de la tierra para asolar de los ilustres viajeros que esperaban. Gracias a los permisos previos gestionados desde Burgos por el Padre Marcilla, la veintena de hermanas que formaban la congregación en ese momento aguardaban fuera de su clausura la llegada de la delegación. Oraron y cantaron durante varias horas, recorriendo el vía crucis trazado alrededor del muro exterior de la casa y secundadas. Por un número creciente de fieles que sabían ya de la importancia de la delegación de sacerdotes que esperaban. Por eso, cuando el coche de caballos de Benavides se detuvo justo enfrente de la alfombra roja, cierto silencio supersticioso se apoderó de los presentes. Desde el carruaje, la visión no podía ser más reveladora: las monjas dispuestas en dos filas, perfectamente ordenadas y encabezadas por un franciscano y una hermana. Pronto dedujeron debía ser la Madre Ágreda. Resistían estoicamente que las cálidas bocanadas de aire de la tarde agitaran sus mantos de color azul celeste. Todas y cada una de las religiosas, tal y como enseña la regla impuesta por Santa Beatriz de Silva en 1489, llevaban su hábito blanco, un escapulario de plata con la imagen de la Virgen al cuello, un velo negro sobre la cabeza y aquel impresionante manto azul. Que Dios nos asista. El inesperado lamento del padre Benavides pilló por sorpresa a su acompañante. Lo masculló nada más poner pie en tierra y echar un vistazo al paisaje. Marcilla se asustó. -Se encuentra bien, hermano? -Perfectamente. Es solo que estos parajes llanos, estos valles llenos de mies y esos hábitos azules parecen el reflejo de las tierras que he dejado al otro lado del mar. Es como si ya hubiera estado aquí. Omnia sum possibile credenti, sentenció Marcilla de nuevo. Para el creyente todo es posible. La recepción fue más breve de lo previsto en esta clase de actos. Tras descender ceremoniosamente del coche entre los cánticos del Te Deum y las ampulosas genuflexiones de las monjas, el franciscano que acompañaba a las religiosas se presentó como fray Andrés de la Torre, confesor De Sol María Jesús desde 1623 y fraile residente del cercano monasterio de San Julián. A primera vista, parecía de carácter afable, un hombre huesudo con una nariz torcida y grandes orejas acampanadas que le conferían cierto aspecto de roedor. En cuanto a la Madre Ágreda, su aspecto era bien diferente. Lucía una piel blanca como la leche, el rostro redondo y ligeramente sonrosado y unos grandes ojos negros. Con unas tremendas pupilas pardas que dibujaban una mirada templada y poderosa a la vez. Benavides se sintió impresionado. Bienvenidos sean sus paternidades, y sin apenas una pausa, ¿dónde desearán interrogarme? El tono de la supuesta dama azul sonó seco, como si le disgustara tener que rendir cuenta de sus intimidades. Cayó las usuales y corteses concesiones amables. Atenta al más mínimo gesto de Benavides y Marcilla. Creo que la iglesia sería el lugar idóneo, murmuró Marcilla, recordando sus tiempos de sacerdote en aquel recinto. Se accede sin necesidad de entrar en la clausura y podría habilitarse allí una mesa con luz, tinta y todo lo necesario. Además, de esa manera tendremos a nuestro Señor como testigo. Benavides aceptó la sugerencia de buen grado y dejó intervenir a la abadesa. En ese caso, sus paternidades lo tendrán todo dispuesto para mañana a las ocho en punto. ¿Comparecerá usted a esa hora? Sí, si esa es la voluntad de mi comisario general y de mi confesor. Deseo enfrentarme cuanto antes a sus preguntas y despejar todas aquellas dudas que hayan traído vuestras paternidades. Confío en que todo resultará menos doloroso de lo que me parece que imagina, hermana tercior portugués. También la crucifixión de nuestro Señor fue dolorosa y no por ello dejó de ser necesaria para la redención de la humanidad, Padre. La súbita irrupción de las hermanas, entonando el Gloria in excelsis Deo, camino de la clausura, salvó a Benavides de responder a aquel ácido comentario. Y ahora, si nos disculpan, se excusó la Madre á g r e d a debemos recogernos para atender a nuestras vísperas. Sírvanse ustedes del ágape que les hemos preparado. Y déjense arropar por la bienvenida de nuestro pueblo. Sé que Fray Andrés lo ha dispuesto todo para que se alojen convenientemente en el convento de San Julián. Y con esas, la abadesa se perdió dentro de la clausura seguida de sus correligionarias. -Mujer de carácter fuerte. -Sin duda, padre Benavides, sin duda. La vida de la abadesa apenas había cambiado en los últimos diez años, y aquella jornada no iba a ser una excepción. Al caer el sol sobre las ocho de la tarde, y sin apenas haber cenado, Sor María Jesús se retiró, como de costumbre, a su reducida celda para entonar su miserere y hacer el examen de conciencia del día. Lo hacía siempre en silencio, ajena a las últimas gestiones de sus hermanas, sumida en un estado que no dejaba de parecerles a todas doloroso y doloroso. Y lamentable. La religiosa oró hasta las nueve y media, tendida de bruces sobre el tibio suelo de barro cocido de su cuarto. Después se lavó la cara con agua fría del pozo de la huerta y se echó a dormitar sobre una áspera tabla de madera, tratando de no pensar en el lacerante dolor que se había apoderado de sus costillas. Alrededor de las once, cuando el resto de sus hermanas estaban ya encerradas en sus celdas desde hacía dos horas, Sor María Jesús se sometió también, como de costumbre, al ejercicio de la cruz. Durante hora y media se excitaba y golpeaba con pensamientos sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después cargaba sobre sus hombros una pesada cruz de hierro de más de 50 kilos con la que caminaría de rodillas a lo largo del pasillo del piso superior del convento hasta caer exhausto. A continuación, Tras una breve pausa para reponer las fuerzas necesarias, tratando de no hacer ruidos que despertaran a nadie, colgaba esa cruz en la pared oeste de su celda y se suspendía en ella otros treinta minutos. Generalmente, Sor Prudencia l a avisaba cada madrugada hacia las dos para que bajara al coro de la iglesia y presidiera los maitines, que solían prolongarse hasta las cuatro. Siempre bajaba, no importaba que se sintiera con fiebre. Enferma o herida, situaciones bastante frecuentes. Pero aquel día, justo aquel día, prefirió quedarse en el piso de arriba del convento. Quería disimular la zozobra que le producía saber que en pocas horas una comisión de frailes la sometería a un interrogatorio acerca de sus visiones. En el convento de San Julián, la última noche de abril fue mucho más tranquila. A las 7 en punto de la mañana, con el sol que comenzaba a brillar, Sobre los pastizales agredanos, los padres Marcilla y Benavides habían completado ya sus oraciones e ingerido un frugal desayuno a base de frutas y pan. Incluso habían tenido tiempo suficiente para hacerse con los pliegos de pergamino necesarios para consignar las respuestas de la Madre Agreda durante la primera sesión. Poco podían sospechar en aquellos compases del día que esa comparecencia sería solo la primera de una larga tanda. Misericordia, Madre de Dios, misericordia. La voz angustiada de Sor María de Jesús se dejó escuchar tras el portón de madera sin barnizar de su puerta. Sabes que te soy fiel y que guardo con discreción las cosas maravillosas que me enseñaste. Sabes que nunca traicionaré nuestros diálogos, pero socórreme en este difícil lance. Ninguna hermana la escuchó, tampoco nadie contestó a sus súplicas. Aturdida, Por ese inexplicable silencio, la abadesa se tumó b de nuevo en el catre, aunque no pudo conciliar el sueño. Treinta y cinco minutos más tarde, las puertas del refectorio del monasterio de San Julián se abrieron para fray Andrés de la Torre y un secretario de la Orden, encargado de transcribir el interrogatorio. Después de los saludos de rigor y de comprobar que llevaban lo imprescindible, los cuatro cruzaron ágre de a plena luz del día, respirando los primeros efluvios del rocío dejado. Sobre los arbustos de retama y en el más absoluto de los silencios. Caminaron con paso decidido hasta la clausura concepcionista. Allí, como les había prometido la abadesa, encontraron un escritorio y cinco sillas debidamente dispuestas, así como dos grandes candelabros de bronce, situados a ambos lados de la cabecera de la tabla. No se podía pedir más. La iglesia era un lugar fresco y tranquilo, discreto, que haría más confortable el interrogatorio. De paso, permitiría alguna de las hermanas de la congregación conocer su desarrollo desde el coro situado encima de la puerta de acceso al recinto. La abadesa llegó puntual al templo. Vestía los mismos hábitos de la tarde anterior y su joven rostro denotaba signos evidentes de cansancio. Llevaba demasiados años durmiendo solo dos horas diarias. Saludó a los cuatro padres que la guardaban. Tras hacer una reverencia frente al Sagrario del Altar Mayor, tomó asiento y esperó disciplinadamente a que se completaran los primeros formulismos del interrogatorio. Sus ojos brillaban. A 1 de mayo del año del Señor de 1631, en la Iglesia Mayor del Convento de la Concepción de Ágreda, procedemos al interrogatorio de Sor María de Jesús, coronel y arana, natural de la villa de Ágreda. Y abadesa de esta santa casa. Sor María escuchó en silencio al escribano mientras leía el inicio del acto. Cuando hubo concluido, levantó los ojos de la página casi en blanco y preguntó a las religiosas: ¿Es usted Sor María de Jesús? Sí, yo soy. ¿Sabe, hermana, por qué ha sido convocada ante este tribunal? Sí, yo soy. Para rendir cuentas de mis exterioridades y de los fenómenos que Dios, nuestro Señor, quiso que protagonizara. En ese caso, responda bajo juramento a todo lo que se le pregunte. Ya sabe que para este tribunal el secreto de confesión ha sido levantado y que debe atender a todas sus cuestiones. La religiosa miró fijamente a Fray Alonso de Benavides. Su aspecto fibroso, casi atlético, Disimulaba muy bien la edad del fraile y le confería una aureola de familiaridad a la que la monja no pudo sustraerse. Benavides estaba sentado justo frente a ella, detrás de un montón de papeles con anotaciones indescifrables y un ejemplar de la Biblia. Al sentirse observado por la abadesa, Benavides tomó la iniciativa. En nuestros informes consta que usted ha experimentado numerosos fenómenos de arrobamiento, de éxtasis. ¿Puede explicarle a este tribunal cuándo empezaron? Aproximadamente hace once años, en 1620, cuando tenía 18 recién cumplidos, respondió mecánicamente Sor María Jesús. Fue entonces cuando nuestro Señor quiso que me asaltaran trances durante los oficios religiosos y que algunas hermanas me vieran elevarme sobre el suelo. No fue un don que yo solicitara, sino que me fue concedido, al igual que a mi madre. Le evitó, eso me dijeron, padre, y o nunca fui consciente de ello. ¿Y cómo explica que sus arrobos trascendieran más allá de los muros de la clausura? Mi antiguo confesor, fray Juan de Torrecilla, no era un fraile experto en estos asuntos. ¿Qué quiere decir? Pues que llevado por el entusiasmo comentó estos sucesos fuera de aquí. La noticia despertó mucho interés en toda la región y vinieron muchos fieles a verme. ¿Usted lo sabía? Entonces no. Solo me extrañaba el hecho de que habitualmente me despertara en la iglesia rodeada de seglares y que todos se deshicieran en cuidados hacia mi persona. Pero como siempre que salía de ese estado traía el corazón lleno de amor, no les prestaba demasiada atención ni les pregunté nunca acerca de su actitud. ¿Recuerda c u a n d o se produjo el primer arrobo? A la perfección. Un sábado después de la Pascua del Espíritu Santo de aquel año de 1620. El segundo me sobrevino el día de la Magdalena. Fray Alonso se inclinó cuan largo era sobre la mesa para tratar de dar más énfasis a sus palabras. Sé que lo que voy a preguntarle es materia de confesión, pero hemos oído que usted goza del don de poder estar en dos lugares a la vez. La monja asintió. ¿Es usted consciente de ese don? Solo a veces, padre. De repente mi mente está en otro lugar, aunque no sé decirle ni cómo he llegado hasta allá, ni qué medio he utilizado. Al principio fueron viajes sin importancia a los extramuros del convento. Allí veía trabajar a los albañiles, a los mozos, y hasta les daba instrucciones para que modificaran las obras de tal o cual manera. ¿La veían ellos? Sí, padre. ¿Y después? Después me vi arrastrada. A lugares extraños en los que nunca había estado antes y donde me encontré con gentes que ni siquiera hablaban nuestro idioma. Sé que les prediqué la fe de nuestro Señor Jesucristo y que me vi rodeada por gentes de una raza que me resultaba desconocida. Sin embargo, lo que más me azoraba de aquellos momentos era escuchar dentro de mí una voz que me empujaba a instruirles acerca de cómo Dios nos creó imperfectos y nos envió a Jesucristo para redimirnos. Una voz, ¿qué clase de voz? Una voz. Que cada vez que hablaba me hacía sentir más y más confiada. Creo que fue el Santi Espíritu que me habló como lo hizo a los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Cómo empezaron esos viajes? Fray Alonso se cercioró por el rabillo del ojo de que el escribano iba tomando buena nota de todo aquello. No estoy segura. Desde muy niña me preocupó mucho saber que en las nuevas regiones descubiertas por nuestra corona había miles, quizá millones de almas. Que no conocían a Jesús y que estaban abocadas a la condenación eterna. Pensar en ello me ponía enferma y mis padres nunca supieron cómo consolarme. Pero uno de aquellos días de dolor, mientras me encontraba reposando en la cama, mi madre llamó a dos albañiles que participaban en los trabajos de construcción de nuestro futuro convento, que se habían ganado cierta fama de sanadores. Les pidió que me examinaran con cuidado y que trataran de erradicar. Los humores que me habían llevado a enfermar. Continué. Aquellos dos albañiles se encerraron en mi celda. Me hablaron de muchas cosas extrañas que apenas recuerdo, pero me revelaron que tenía una misión importante que cumplir. ¿No eran albañiles, verdad? Fray Alonso recordó las advertencias que le hiciera el comisario general en Madrid. No.、Eh, terminaron admitiendo que eran ángeles. Con una misión itinerante, que vivían desde hacía muchos años entre los hombres para ver quiénes de ellos tenían ciertas aptitudes que Dios quería aprovechar, y comenzaron a hablarme de las almas del Nuevo México y de los apuros de nuestros misioneros para alcanzar las remotas regiones donde vivían. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? Aquella primera vez, casi todo el día, de hecho recuerdo perfectamente que esa misma noche regresaron a por mí, me introdujeron no sé cómo en mi habitación. Y me sacaron sin despertar a nadie. Todo fue muy rápido. De repente me encontré sentada en un trono, sobre una nube blanca y volando por los aires. Distinguí nuestro convento, los campos de cultivo de los alrededores, el río, la sierra del Moncayo, y comencé a subir más y más hasta que todo se hizo oscuro y vi la cara redonda de la tierra, mitad en sombras, mitad en luz. Nota 1: Sor María dio buena cuenta de este primer vuelo. Y de las características que presenta nuestro planeta desde el espacio, en un manuscrito todavía inédito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo el título Tratado de la Redondez de la Tierra, manuscrito 9364. Fin de la nota. ¿Vio todo eso? Sí, padre, fue terrible. Me asusté mucho, sobre todo cuando me llevaron por encima de los mares hasta un lugar que no conocía. Sentí claramente cómo el viento de aquella latitud golpeaba mi cara. Y vi que aquellos dos albañiles, transformados en unas criaturas radiantes y hermosas, controlaban los movimientos de la nube, guiándola, ora a la derecha, ora a la izquierda, con gran seguridad. Fray Alonso torció el gesto ante la descripción. Aquel relato coincidía con las reclamaciones heréticas investigadas tiempos atrás de boca del obispo de Cuenca Nicolás de Viedma, o el célebre doctor Torralba, que entre finales del siglo XV. Y principios del 16 afirmaron haber subido a nubes de esa clase, haber volado a Roma con ellas y, lo peor, haber sido guiados por diablillos de dudosas intenciones. ¿Cómo puede estar tan segura de que aquellos hombres eran ángeles de Dios? La monja se persignó. ¡Ave María! ¿Qué otras criaturas podrían ser si no? No lo sé. Dígamelo usted, hermana. Bueno, dudó. Al principio. Como vuestra paternidad, me pregunté si no estaría siendo engañada por algún artificio del maligno. Pero luego, cuando al poco tiempo de emprender aquel vuelo me ordenaron que descendiese en una determinada región para predicar la palabra de Dios, los recelos se esfumaron. ¿La ordenaron descender? Dice usted. Sí. Extendieron una especie de alfombra de luz bajo mis pies y me invitaron a que transmitiera un mensaje muy concreto a un grupo de personas que aguardaban. Supe que no eran cristianos por las ropas que llevaban, pero tampoco musulmanes o enemigos de nuestra fe. Vestían con pieles de animales y acudieron hasta mí impresionados por la luz celeste que desprendía la nube. Madre, mi deber es insistir. ¿Está usted segura de que eran ángeles? ¿Qué s sino? insistió también la abadesa. No rehuían ninguna de mis palabras, aceptaban de buen grado mi fe en Dios y la consideraban con respeto y devoción. El diablo no hubiera podido resistir tanta falsa loa a nuestro Padre Celestial. Ya, ¿y qué pasó después? Hice todo lo que me pidieron. Aquella noche visité dos lugares más y les hablé a nuevos indios, y aunque ellos usaban otras lenguas, parecían entenderme a la perfección. ¿Cómo eran? Me llamó mucho la atención el tono cobrizo de su piel y el hecho de que casi todos llevaban el torso, los brazos, las piernas y el rostro pintados. Algunos vivían en casas de piedra como en nuestros pueblos, solo que se entraba a ellas por los tejados y se reunían para sus ceremonias paganas en una especie de pozos a los que solo accedían los hombres autorizados por el brujo del poblado. Fray Alonso vaciló, aquellos detalles coincidían con lo que él mismo había visto y casi olvidado en Nuevo México. ¿Les habló a los indios de la llegada de los franciscanos? Oh, sí, los ángeles me insistieron en esto. Incluso me permitieron ver algunos lugares donde trabajaban padres de nuestra seráfica orden. En uno de ellos vi c o m o un indio al que llamaban el capitán tuerto imploraba a uno de nuestros religiosos, un hombre adusto de espaldas anchas y grande, que les predicara la palabra de Dios. El tuerto imploraba que le asignaran los misioneros que yo misma les había dicho que exigieran: Isleta. No sabría decirle cómo se llamaba el lugar, nadie me lo dijo. En cambio, comprobé que aquel fraile le negaba ayuda por falta de hombres. ¿Sabes su paternidad? Yo me entrevisté con el capitán Tuerto lunas antes y le di cuenta de hacia dónde debía caminar para encontrar a los misioneros. ¿Cuántas veces cree que estuvo allí? Es difícil de precisar porque tengo la convicción de que en muchas ocasiones no fui totalmente consciente de ello. Soñaba diario con aquellas tierras, aunque no podría decirle si lo hice porque estuve en ese estado o porque nuestro Señor quería que reviviera ciertas escenas de mi predicación allá. Intente calcularlo. Es importante.、Eh, quizás unas quinientas veces. Fray Alonso abrió los ojos de par en par, le tembló un poco la voz. z q u i i n n e t a s veces? Desde. ¿1620 hasta hoy? No, no, solo entre 1620 y 1623. Luego, tras pedírselo a Dios, nuestro Señor, y a sus intercesores con todas mis fuerzas, cesaron las exterioridades y los ángeles de Cristo que me acompañaron marcharon tan misteriosamente como habían llegado. Entiendo. ¿Le dijo alguien cómo detener sus exterioridades? No, pero decidí mortificar mi cuerpo. Para tener el espíritu cerca de mí, dejé de comer carne, leche o queso y comencé una dieta solo de legumbres. Además, tres días a la semana practicaba un ayuno estricto de pan y agua que he mantenido hasta hoy. Poco después dejé de ir a Nuevo México. Nunca más, nunca, a menos que aquellos ángeles tomaran mi forma y siguieran apareciéndose entre los indios sin que yo fuera consciente de ello. Fray Alonso garbateó algo en un pergamino y lo dobló. Está bien, hermana. Es todo por hoy. Debemos pensar sobre lo que ha dicho antes de proseguir, como desee vuestra paternidad. La sumisión con la que se comportaba la monja desarmó al portugués, pero reconfortó al padre Martilla, que veía con agrado que la religiosa no estaba decepcionando las expectativas del excustodio de Nuevo México. Y así, con cierto pesar, Fray Alonso se sumergió en silencio en un extraño cálculo que le forzó a empotrarse aún más en su asiento. Si aquella monjita había sido trasladada a América por ángeles solo entre 1620 y 1623, tal como ella afirmaba, entonces, ¿quién había guiado al capitán tuerto de nuevo hasta Isleta hacía solo unos meses? ¿Quién avisó a los humanos? Para que salieran al paso de la comitiva de Fray Juan de Salas en la Gran Quibira, quien en definitiva había tomado el relevo. Un retortijón alteró su estómago con violencia al tiempo que un estruendo sacudía todo el ambiente. Parecía un timbre. ¿Un timbre? Jennifer despertó. Antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma, el padre Giuseppe Baldi dio un paseo por el cuartel general de la Guardia Suiza. No le fue difícil llegar hasta el despacho del capitán Hugo Lotti, un corpulento mocetón rubio y de ojos claros, que le atendió en cuanto supo que se trataba del principal testigo del frustrado atentado del día anterior. El capitán Lotti se ofreció muy cortésmente a resolverle cualquier duda que tuviera, desgraciadamente. El policía reconoció tan pronto como hubo cerrado la puerta de su despacho que las 24 horas transcurridas desde el incidente no habían servido a sus hombres para aclarar las circunstancias del ataque contra la columna de Santa Verónica. Los s a n p i e t r i n i seguían en la m a s a absoluta de las incertidumbres e ignoraban qué móvil podía inducir a atentar contra una obra de arte como aquella. Es un caso muy extraño, admitió el oficial mientras acariciaba un portafolio s m a r r ó n con un escudo de colores estampado en el centro. Las bombas fueron colocadas junto a tres puntos débiles de la estructura de la torre con una pericia que nos permite afirmar que se trata de profesionales. Pero al mismo tiempo todo fue urdido como si en realidad no se quisiera hacer ningún daño al monumento. ¿Quiere decir que no pretendían destrozar nada, solo llamar o distraer la atención de algo? Sí, eso parece. No le veo muy convencido. Verá, padre, cada año hay cinco o seis intentos de agredir a alguna de las más famosas 395 estatuas de la Basílica de San Pedro. La piedad es la más atacada, con diferencia, pero nunca antes. Se había atentado contra Verónica una obra menor de Francesco Mochi sin ninguna relevancia especial. Tal vez no fuera la estatua lo que quisieran destruir. Tal vez se tratara de un acto simbólico, ¿no cree? El capitán Lotti, sentado en una esquina de la atiborrada mesa de su despacho, se balanceó y abordó a su visitante en tono pretendidamente cómplice. ¿No sabrá usted algo de lo que yo. Debería estar al corriente, ¿verdad, padre? Por desgracia, no. Ahora soy yo quien no le ve muy convencido, padre. He estudiado la historia de esa columna, pero no le he encontrado mucho sentido. Como sabrá, fue diseñada originariamente por Bramante, pero cuando Julio II encarga a Miguel Ángel la construcción de la cúpula, éste la refuerza junto a las otras tres columnas de manera espectacular. Lo curioso Es que se diseñaron huecas para albergar tesoros. ¿Llama tesoros a unas reliquias? El San Pietrini le miró sonriendo. Bueno, en la columna agredida se guarda el paño original de la Verónica, el que se cree que refleja el verdadero rostro de Jesús y que fue empapado cuando ascendía al Calvario. ¿Y sabe usted algo de la hermandad del corazón de María? Ni idea. Entonces, ¿qué es exactamente lo que desea, padre? El evangelista enderezó la espalda. En realidad, he venido para que me diga si puede, si el carrete que confiscaron en la basílica le aportó alguna pista sobre la identidad del hombre que pasó a mi lado corriendo. El que creyeron podía ser un terrorista. Ah, ese es otro misterio. Ayer, naturalmente, revelamos el rollo en nuestros laboratorios. Y al positivar la última foto, apareció algo muy raro. El suizo rebuscó entre las carpetas que poblaban su mesa hasta localizar la fotografía.、Uh -huh. Aquí la tiene, ¿lo ve? Valdi tomó entre sus manos el papel que le tendía. Se trataba de una copia de 15 por 20 centímetros impresa en papel mate. La observó minuciosamente durante algunos segundos. La toma era de una calidad muy deficiente, casi completamente ennegrecida. En la parte inferior se distinguía a duras penas el suelo de mármol de la basílica y muy al fondo sus propios zapatos martinelli. No obstante, lo más llamativo de la imagen no era lo que estaba sobre el suelo, sino lo que ocupaba el flanco central izquierdo de la instantánea. ¿Usted qué cree que puede ser? No tengo ni idea oficial. Ya le dije a sus hombres que el flash de la cámara me cegó y no me dejó ver hacia dónde huyó aquel hombre. -Pero si era una cámara ridícula -protestó el policía. -Lo sé. Hasta su propietario estaba asombrado del resplandor. Y si a ese detalle le une esta foto, todo se complica admirablemente. El evangelista señaló a la gente una serie de extrañas marcas luminosas que se extendían como hilos de un cometa a lo largo de la foto y le preguntó qué creían que era. El capitán no estaba convencido. Quizás sean las llamas de algunos cirios que. Con la exposición. Pero, c a p i t a l le objetó Valdir de inmediato, usted ha dicho que era una cámara ridícula, de esas que llevan el flash incorporado y que no permiten hacer fotos con exposición. Entonces, tal vez se trate de un error de la lente. En ese caso, esas marcas aparecerían en todas las fotos, ¿no es así? Tiene usted razón, reconoció al fin. Esas marcas no aparecen en ninguna de las tomas restantes. Y no tienen explicación. Ayer por la tarde, el teniente Malanga amplió parcialmente este segmento de la imagen, pero no pudo encontrar nada tras las rayas de luz. Son s o l o esos rayas. Rayas invisibles al ojo humano, capitán. El benedictino se ajustó las gafas contra la nariz antes de continuar. Aunque pueda p a r e c e r ridículo, ¿sabe qué impresión me producen esas marcas? Usted dirá, padre. El evangelista sonrió de oreja a oreja. -¿Qué son las alas de un ángel? -Un ángel? -Ya sabe, un ser de luz, uno de esos personajes que, según las Escrituras, aparecen siempre para traernos algún mensaje, algún recado del Altísimo. -Ah, claro respondió Hugo Lotti sin ningún entusiasmo pero un ángel en San Pedro. -¿Puedo quedármela? La foto. ¿Por qué no? ¿Nosotros tenemos el negativo? Dos horas después, mientras facturaba su equipaje en el mostrador de Alitalia, el benedictino todavía conservaba la sonrisa irónica que luciera en comisaría. El aeropuerto Leonardo da Vinci estaba particularmente tranquilo aquella tarde y en las puertas de embarque de la terminal internacional no había ni rastro ni rastro. Del tradicional embotellamiento de pasajeros frente al arco detector de metales. b a l d i cruzó el control de seguridad como si flotara en una nube. El permiso que le había dado esa misma mañana el secretario personal de Su Santidad, Monseñor Stanislav Sidib, después de la espantada del día anterior en el confesionario número 19, le había rejuvenecido. Se trataba de una autorización. Especial y modo para que se entrevistara personalmente con el segundo evangelista, contraviniendo una vez más las normas del proyecto de cronovisión y a la que se sumaba ahora el encargo pontificio de que tratara de recuperar a toda costa el desaparecido dosier del padre Corso. San Lucas voló sin incidencias hasta el aeropuerto de El Prat de Barcelona, donde enlazó con un vetusto floquel de Aviaco. Con destino al siempre difícil aeropuerto de San Sebastián. Allí, con la tarjeta de crédito que le había facilitado el propio s i d i p antes de partir, alquiló un Renault Clio blanco de tres puertas con matrícula de Bilbao y enfiló la autopista a 8 con destino a la capital vizcaína. 45 minutos más tarde, a la entrada de la ciudad, aparcó el coche y detuvo a un taxi. Al que le entregó la dirección del segundo evangelista escrita en un papel. Mientras reflexionaba sobre lo rápido que podía cruzarse Europa en las postrimerías del siglo XX y cómo ni el mismísimo Julio Verne hubiera anticipado aquellos adelantos, el conductor del taxi, extrañado por las indicaciones de aquel cura extranjero de aspecto nervioso, apretó el acelerador en dirección a la Universidad de Deusto. No tardó ni diez minutos en llegar. Allí, en el edificio de corte neoclásico que albergaba la Facultad de Derecho en el segundo piso de una galería que desemboca en un patio soleado, atestado de estudiantes, San Marcos, o mejor, el padre Amadeo María Tejada, tenía su despacho. Un directorio colgado a la entrada del edificio especificaba claramente el número y la ubicación de su oficina. b a l d i subió de tres en t r e las escaleras de mármol. Y una vez frente a la puerta del gabinete, tanteó el picaporte con cierto nerviosismo, tratando de apaciguar su agitada respiración. Un segundo más tarde, propinó un par de golpes fuertes con los nudillos a aquella hoja de madera. -¡Pase! La respuesta fue tan inmediata como seca. Fuera quien fuese quien l aguardaba al otro lado, estaba h a b i t u a d a a recibir visitas a esas horas. -¿Qué desea? -el padre Tejada. Con su inconfundible silueta de titán, miró de arriba abajo a su interlocutor, tratando de adivinar qué demonios hacía un señor entrado en años como a q u e l en un hervidero de estudiantes en época de e x á m e n e s Su visitante vestía los hábitos talares propios de la Orden de San Benito y le miraba con cara de asombro. ¿San Marcos? titubeó. El rostro del gigante se iluminó. De repente lo había comprendido todo. -Domine Deus, habéis conseguido permiso para venir hasta aquí? v a l d í a sintió. -Soy San Lucas, el músico. Por favor, pasad y sentaos. Tejada se sintió risueño como un colegial. No acertaba a comprender qué asunto había traído a uno de los jefes de equipo de la Cronovisión hasta su despacho. Pero intuía que debía ser algo importante para que por primera vez en casi medio siglo transgrediese la principal norma de seguridad del proyecto. Monseñor Sirip es quien ha autorizado expresamente esta visita, padre Tejada. Supongo entonces que el asunto es grave. Verá, padre, intentó explicarse Lucas, que de pronto no encontraba las palabras. Creo que estará al corriente de él. Suicidio del primer evangelista, ¿verdad? Sí, lo supe hace unos días, fue terrible. Valdi asintió con la cabeza de modo vehemente. Lo que quizá no sepa es que tras su muerte desaparecieron de su despacho varios documentos relacionados con su última investigación. Aún no sabemos dónde empezar a buscarlos. No entiendo por qué se dirige a mí. Yo no soy policía. Bueno, usted es un experto en ángeles y ha estudiado mejor que nadie cómo actúan. Ya sabe, siembran s señales aquí y allá, y el que aprendió o creyó haber aprendido a leerlas puede descifrar sus designios y cumplir así los de Dios mismo. Ese es uno de sus atributos, ¿cierto? Lo que quiero decirle es que será mejor que lo vea usted mismo. San Lucas urgó en una pequeña cartera de mano en busca de la fotografía que le entregara el capitán Lotti. Por fin la extrajo de un sobre marrón acolchado y la dejó caer sobre la mesa del profesor Tejada. Fue tomada ayer en la c i t a del Vaticano, después de que el hombre que debiera haber aparecido en la toma hiciera detonar tres pequeños explosivos cerca de la columna de la Verónica junto al altar mayor de San Pedro. ¿De veras? Aquí no ha llegado ninguna noticia. ¿Hubo daños? Fue un incidente sin importancia. Que ni siquiera ha merecido un par de líneas en el Observatorio Romano. Pero fíjese, los zapatos que ve detrás de estas líneas luminosas son los míos. Yo estuve allí y presencié parte del atentado. El padre Tejada examinó con más detenimiento la imagen. Después de echar un vistazo a alguno de sus detalles, con una lupa de 30 aumentos que sacó del cajón superior de su escritorio y de tomar algunas notas, se rascó la barba sin pudor. ¿Sabe qué clase de cámara se utilizó? Un aní con de bolsillo y se disparó sin exposición. La foto la obtuvo un turista que casualmente tomaba una instantánea cerca de la tumba de Alejandro VI. Comprendo. ¿Y usted no vio nada? No. La luz del flash, que por cierto iluminó todo con una potencia que extrañó hasta el propietario de la cámara, me cegó. m m m Rugió Tejada. Probablemente no fuera la luz del flash lo que le cegó. b a l d i esbozó una tímida mueca de asombro, pero no dijo nada. Probablemente el resplandor que usted vio fue lo que se tragó al supuesto terrorista. ¿Se tragó? Vaya, ¿sabe usted algo de física? ¿Lee alguna publicación científica sobre el tema? No, la verdad, lo mío es la historia. Entonces trataré de explicárselo de forma sencilla. Quizá lo que usted vio fue parte de un efecto óptico que ya se ha podido investigar con cierto detenimiento en algunos experimentos de física de partículas, especialmente en aquellos en los que un fotón bajo observación es capaz de desdoblarse en dos proyectando una réplica exacta de sí mismo a otro punto cualquiera del universo e incluso desvaneciéndose sin dejar rastro. Durante este proceso de duplicación se ha podido comprobar que el fotón original. Desprende una gran cantidad de energía lumínica, una fuerte radiación que es perceptible para nuestros instrumentos más modernos y que puede impregnar un negativo fotográfico sin problema. Pero estamos hablando de partículas elementales, no de clones humanos. ¿Y quién le dice a usted que no hay alguien que pueda haber desarrollado una fórmula capaz de llevar esta característica poco conocida de los fotones? A escala humana. Jesús, ¿quién? La incredulidad de Lucas divertía Tejada. Sé que le puede parecer raro, pero no es la primera vez que veo esta clase de rayas de luz en fotografías. A veces, en casos recientes donde se cree que han intervenido entidades sobrenaturales, como en las apariciones de la Virgen en Medugorje, j Yugoslavia, se han obtenido imágenes similares. ¿Te verás? Parece que nos enfrentamos a algún tipo de manifestación energética que rodea ciertos individuos y que es invisible al ojo humano. Es algo parecido a la aureola que los artistas pintaban alrededor de nuestros santos y profetas, solo que en este caso se trata de algo con base física. No estará diciéndome que la Virgen en absoluto. Para afirmar eso, Deberíamos tener pruebas extraordinarias de las que no disponemos. En cambio, si he de serlo sincero, creo que el hombre que no aparece en la foto podría ser un infiltrado, un ángel, alguien capaz de controlar su desaparición de un escenario como si fuera un fotón y que aprovechó el flash del turista para disfrazar su huida creando un relámpago en el que desapareció. Eso son especulaciones. Lo son, es cierto, pero ya sabe usted que tanto la tradición cristiana como otras más antiguas nos hablan de ellos como seres de carne y hueso, que a veces adoptan formas y sustancias superiores y que nos vigilan desde dentro. ¿No lo entiende? Igual que los fotones, que son onda y partícula, los ángeles son corporales e inmateriales a la vez, y podrían gozar de sus mismas características y habilidades. Eso temía oír. Además, dijo Tejada, blandiendo la foto de la basílica, por alguna razón de su naturaleza que desconocemos, las cámaras de fotos, más sensibles que el ojo humano a las diferentes formas de luz, no captan el aspecto que nuestros ojos ven, sino otro diferente. Sí, algo así pensé yo. ¿De veras? Bueno, todavía no le he explicado la segunda parte. Como comprenderá, si me he tomado la molestia de venir desde Roma hasta aquí, no ha sido para enseñarle solo s una fotografía, aunque usted sea un reputado especialista en la materia. Me halaga, soy todo oídos. Antes de que se obtuviera la imagen, el terrorista murmuró algo a mi lado, dijo algo así como que estuviera atento a las señales y que preguntara al segundo. Yo deduje que debía hablar con usted, con el segundo evangelista. El gigante enarcó sus pobladas cejas. No lo entiendo, es cierto que los ángeles se manifiestan para entregarnos señales, que incluso podríamos defender que el hombre que usted vio ayer fue uno de ellos. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Cuando se tomó esa foto, yo trataba de encontrar una salida. A la investigación de la desaparición de los archivos de San Mateo. Esa era mi misión oficial. Y créame, no sabía qué hacer, así que pedí una señal, un milagro, que llegó con esta imagen y con lo que escuché. ¿Lo entiende ahora? No, la verdad. Creo que vuestra paternidad puede ayudarme a averiguar el paradero de la información robada a San Mateo. Para eso me dieron la señal. Y para eso. He venido aquí, ¿no se da cuenta? Entonces, creo d c u i e a b s u r d u m Nota uno. Lo creo porque es absurdo. Fin de la nota. El padre Tejada echó un nuevo vistazo a la fotografía mientras le formulaba su enésima duda. Dígame, padre, ¿qué clase de información desapareció tras el suicidio de Mateo? Es difícil de precisar con exactitud. Algo podrán saber. Sí, claro, antes de morir, el padre Luigi Corso estuvo indagando en las extrañas capacidades de una monjita española para desplazarse entre el nuevo y el viejo continente durante el siglo XVII. Al parecer, sus visitas a América la valieron e l sobrenombre de la dama azul entre los indios del suroeste de los Estados Unidos, y por razones que sólo intuyo, San Mateo se obsesionó con el caso. -¿La dama azul? ¿Está usted seguro? -Sí, claro, esta sí que es buena. -Me alegro que conozca el caso. -¿Y cómo no voy a conocerlo? -exclamó con cierta teatralidad el gigante. -Escúcheme bien. Hace unos días estuvo aquí la policía para preguntarme sobre un manuscrito del siglo XVII que perteneció a Felipe IV. Y en el que se consignó la historia de la Dama Azul. Al parecer, el texto detallaba qué clase de método empleó para dar pie a esas apariciones. b a l d i tomó un lapicero de un bote rojo colocado sobre la mesa y comenzamos a disquearlo nervioso. ¿La técnica del fotón? No estoy seguro. ¿Y por qué le interesaba a la policía ese manuscrito? Muy fácil. Fue robado de la Biblioteca Nacional. Tejada dudó un segundo mientras consultaba un calendario de mesa que tenía frente a él. El mismo día que se suicidó Mateo. Sorprendente. ¿Sabe más exactamente qué contenía ese manuscrito? Oh, sí, cuando en 1630 los franciscanos sospecharon que quizá la mujer que había aparecido en Nuevo México para evangelizar. Aquellos infieles p o d í a ser una monja de su orden, mandaron a Ágreda al que fuera padre Custodio en Santa Fe para interrogar a la sospechosa. Los interrogatorios duraron dos largas semanas, tras las cuales el Custodio, Benavides, exacto, el Custodio redactó un informe donde consignó las conclusiones de sus interrogatorios. ¿Sabe cuáles fueron? Solo aproximadamente. Al parecer, Benavides dedujo que la monja lograba desdoblarse, o bilocarse, como prefiera, siempre tras escuchar unos cánticos muy determinados que la hacían entrar en un trance muy profundo. De hecho, en el pasado hablé bastante de este asunto con el ayudante de Mateo, Fray Alberto, le conozco, e l mismo. ¿Y qué le dijo? Se mostró muy interesado en esa pista. Y en cierta manera era lógico. Ya que entre los evangelistas habían circulado notablemente sus estudios sobre la prepolifonía, donde usted mismo aseguraba que ciertas frecuencias de música, de música sacra antigua, podían ayudar a provocar estados alterados de conciencia que favorecieran la bilocación. Así que tomaron en serio mis estudios. b a l d i sonrió satisfecho. Oh, sí, recuerdo especialmente uno de los informes que usted envió al padre Corso, en el que explicaba cómo los griegos habían descubierto que, según el modo en que se emplearan las notas musicales, se podían provocar distintos estados de ánimo en una audiencia reducida. ¿Lo recuerda? ¿Cómo no voy a recordarlo? Aristóteles explicó la forma en que la música obraba sobre la voluntad. Los pitagóricos descubrieron que la música en modo re o frigio levantaba el entusiasmo de los guerreros. En modo do o lidio conseguía el efecto contrario, debilitando la mente del escucha. En modo si o mixolidio provocaba accesos de melancolía. Y en modo mi se provocaban accesos de contemplación extática, le atajó el gigante. Sí, sí, eso es cierto. El modo m i marca el umbral de una percepción musical nueva. Pues escuche: el ayudante del padre Corso me confirmó que habían podido demostrar experimentalmente cómo cada cosa o situación creada tiene una vibración exclusiva y cómo, si otro objeto o mente logra colocarse en esa misma vibración, accederá a la esencia de esa cosa en su época y lugar correspondiente. El descubrimiento era genial y este combinado con el modo m i parece que les dio la pauta que buscaban en Roma. ¿Le dijo eso Fray Alberto? El padre Tejada se acarició una vez más la barba. Estaba tan excitado que no parpadeaba siquiera. Naturalmente no lo entiende. Lo poco que yo sabía de los interrogatorios de Benavides a Sor María Jesús era que esta. Le explicó con pelos y señales en qué momento solía entrar en trance y desplazarse hasta América en bilocación. Lo hacía escuchando los aleluyas. Nota 1. El propio San Agustín decía que los aleluyas facilitaban la unión mística con Dios. Se cantaban alargando la última sílaba indefinidamente, empleando en ello varias notas. Fin de la nota. Lo hacía escuchando los aleluyas después de las lecturas de los evangelios durante la misa. Las vibraciones de este tema, entonadas por ella misma y por su comunidad r e l i g i o s a la catapultaban a más de 10.000 kilómetros de distancia. ¿No sabrá si Corso puede reproducir con alguien algún fenómeno similar? Ahora que lo dice, sí, recuerdo también que Fray Alberto me habló. De que investigando las composiciones musicales para las misas medievales, muchas de las cuales llegaron intactas hasta el Vaticano II, localizaron elementos acústicos que aplicaron a varias personas. El benedictino se mostró más expectante que nunca. ¿Y cuándo fue eso? ¿Hará seis o siete meses? Como mucho. ¿Y sabe qué sonidos aplicaron? preguntó Valdi muy intrigado.、Eh, déjeme pensar. Por ejemplo, al menos desde el siglo XVI, el introito de la misa, ya sabe, la canción que anuncia el tema del que se hablará en la ceremonia, se cantaba en modo do. El kiri eleison y el gloria in excelsis deo posterior en modo re. Nota dos, Señor, ten piedad y gloria a Dios en las alturas. Fin de las notas. El modo mi se empleaba entre las lecturas de la Biblia. Y la consagración con los aleluyas. Por supuesto, b r a m o Lucas, la misa tradicional cifra en realidad una octava completa desde el inicio hasta el fin. ¿Qué insinúa? Está claro que la liturgia fue diseñada para, entre otras cosas, provocar mediante vibraciones sonoras estados místicos que catapultaban a la persona. Más sensible fuera de su cuerpo. Mi tesis. Pero, padre Valdi, hay algo que no entiendo. ¿Por qué ese efecto catapulta, como lo llama usted? Solo lo vivió la madre Ágreda y no otras monjas del convento u otros fieles que también acudían a misa. Bueno, vaciló. Debe de existir una respuesta neurológica para ella, pero claro, no disponemos de tejido cerebral de la monja para demostrarlo con total seguridad. El benedictino se levantó azorado de su silla y comenzó a caminar en pequeños círculos. Me ha dicho que Corso utilizó esas frecuencias con algunas personas. En Roma, ayer mismo, Fray Alberto me indicó que aplicaron los sonidos extraídos de las misas antiguas con otros sintetizados por ordenador a una mujer a la que llamaban el Gran Soñador. Sin embargo, ante el fracaso de las pruebas, la mandaron a casa. Una mujer italiana. No, norteamericana. En ese caso, el padre Tejada rebuscó las páginas de su dietario como si de repente hubiera recordado algún dato de interés. Aquí está. No sé si resultará útil, pero cuando la policía vino a verme preguntándome por el manuscrito robado de Benavides, les envié a un buen amigo mío experto en documentos del siglo XVII, un hermano de la Societa j e s u nota 1, Compañía de Jesús. Fin de la nota. Un hermano de la sociedad, j e s u que más tarde me telefoneó para decirme algo curioso. Los policías se habían interesado particularmente por los datos de una coleccionista americana, que tiempo atrás escribió a Loyola preguntando por el paradero de ese texto del padre Benavides. No me extrañaría que estuviéramos hablando de la misma persona. Claro, la señal, como dice. Que esa es la señal, no lo entiende. Usted es el segundo a quien debía preguntar, y ese dato es la señal. Es evidente, ¿no? El gigante sonrió. O aquel nervioso benedictino era un visionario genial, o había perdido definitivamente los nervios con aquel caso. Jennifer acudió a abrir la puerta al segundo timbrazo. Aunque el primero, largo y monocorde, lo había oído perfectamente, lo encajó dentro de su último sueño, como s o l o puede suceder cuando alguien está inmerso en ese estado. Le costaba entender quién podría llamar a su puerta a las 10 de la mañana, pero se resignó a levantarse. ¿Qué remedio? Aquel era uno de esos defectos adquiridos en la Academia Militar de Fort m e a d e Fruto de tediosos entrenamientos psicológicos pensados para moldear los hábitos de una soldadesca e impedir que dejaran un asunto sin resolver o una llamada sin atender, y Jennifer lo sabía. Se envolvió en una bata de seda negra, se sacudió el pelo tratando de despejarse un poco y cruzó a toda velocidad el salón. Al asomarse por la mirilla, descubrió a un joven de unos 30 años con gafas de montura metálica delgado. Y con cara de empollón que aguardaba impaciente. No le había visto jamás. Señorita n a r d i la pregunta del visitante se escapó de sus labios cuando intuyó que le observaban.、Eh, sí, soy yo que desea. No sé cómo explicarle, titubeó en un inglés solo aceptable que delataba su condición de extranjero. Mi nombre es Carlos Albert. Soy el periodista español que le dejó un mensaje en el contestador hace unos días, ¿se a c u e r d a Quería hablar con usted sobre su interés en manuscritos españoles del siglo XVII. Quizá lo recuerde. ¡Hey, sí! Por favor, ¿podemos hablar? Jennifer dudó si abrió o no la puerta a aquel desconocido, pero finalmente no tuvo otra elección, sobre todo cuando el hombre mencionó algo acerca de un robo de material histórico que la policía estaba investigando y que podía incriminarla. Siento de veras las molestias que se ha tomado viniendo hasta aquí, atajó brusca el último comentario del patrón, mirándola ahora por la puerta entreabierta. Porque nunca he sido coleccionista de esa clase de documentos. Creo que se ha equivocado de persona. Pero usted es Jennifer Narodi, ¿no? Sí, lo soy. Y no fue usted quien escribió al santuario de Loyola. Para pedir una copia del memorial de Benavides, yo vi su carta. Benavides Fray Alonso Benavides. Jennifer tartamudeó ligeramente mientras pronunciaba con marcado acento californiano el nombre completo del fraile. Ese le conoce, más o menos siguió vacilando, pero yo nunca he escrito a nadie sobre ese tema. ¿Y tampoco ha visto el manuscrito del que le hablo? La mujer no respondió. Su cerebro. Trataba de encontrar un sentido a todo aquello. Sus sueños, aquella visita y hasta el documento a que se refería Mr. Albert parecían piezas de un mismo tablero de ajedrez, que sólo ahora, con un poco de esfuerzo, parecía poder ver con cierta perspectiva. De repente, en sólo un segundo, como si su conciencia se hubiera elevado sobre ese hipotético casillero blanco y negro, lo entendió todo. La predicción de la gitana, sus visiones de Nuevo México y hasta el envío de UPS desde Roma, del que casi ya se había olvidado. Claro, estalló para sus adentros. La segunda señal era el documento que recibí, ese que no entendería hasta que llegara la tercera. Usted es la última señal, murmuró. Carlos palideció. La señal será mejor que entre y que le eche un vistazo a algo. Jennifer se ajustó su bata cerrándola hasta el cuello antes de abrir la puerta de par en par. Carlos entró en el apartamento mientras volvía a percatarse del rumbo extraordinariamente fácil que tomaban los acontecimientos. Es más, comenzaba a temer verse envuelto de nuevo en la misma espiral de sincronicidades que le rodearon en ágredas semanas atrás. El apartamento no le pareció un ejemplo de orden. Se intuían los restos de. Why of Life americano en las cajas de pizza amontonadas sobre una mesa de cristal baja y en la colección completa de discos de Bruce Sprinting desparramada delante de un aparatoso equipo de música. En un armario de bambú oscurecido por sucesivas capas de barniz, Jennifer Nardi se detuvo a rebuscar algo en los cajones. ¿Puedo ayudarla? No, no, nadie se aclara con mi orden de trabajo. Excepto yo. Claro, lo comprendo, admitió Carlos, disimulando una sonrisa. Aquí está, ha de ser esto. Jennifer depositó sobre el televisor un grueso manojo de páginas antiguas atadas con cordeles y escritas en un estilo de caligrafía que el patrón había tenido ocasión de contemplar en muchos otros documentos del barroco español. Una oleada de sangre subió a su rostro, sonrojándole. ¿De dónde lo ha sacado? Oh, lo recibí hace algunos días por mensajero. Fue enviado desde Roma sin remitente y, como no entendí de qué podía tratarse, lo guardé aquí. ¿Se lo pudo enviar a algún amigo coleccionista? Ya le he dicho que no me interesan las antigüedades y entonces lo ignoro, lo siento. Carlos tomó aquel tocho entre sus manos y comenzó a ojearlo con expectación. Al principio le costó adaptarse a la grafía llena de arabescos, pero después lo leyó casi de corrido. Memorial a Su Santidad, Papa Urbano VIII, Nuestro Señor, relatando las conversaciones de Nuevo México hechas durante el más feliz periodo de su administración y pontificado, y presentado a Su Santidad por el Padre Fray Alonso de Benavides de la Orden de Nuestro Padre San Francisco, custodio de las citadas conversaciones el 12 de febrero de 1634. Al documento, pegado en una fina tira de papel cebolla, Le acompañaba una inscripción más reciente tratada con lápiz rojo. Manuscrito RS 5062. Aquella nota colmó la paciencia del periodista. ¡Santo Dios! ¿Sabe lo que es esto? Por supuesto que no. Un documento que desapareció de la cámara acorazada de la Biblioteca Nacional de Madrid hace algunos días. Debe saber. Que el robo de documentos antiguos es un delito grave. Jennifer Narodi trató de contener su sorpresa. -Yo no lo robé, protestó. Si así fuera, ¿cree que se lo hubiera enseñado así por las buenas? Carlos se encogió de hombros. -Quizá tenga razón, pero lo cierto es que este es el cuerpo del delito y lo tiene usted en su casa. Espere un momento. Hasta hace un segundo ni siquiera sabía de qué se trataba. Alguien me lo envió. ¿Alguien qué? Dudó un instante. Por lo que veo, quiere implicarme en algún juego sucio. Luego, al menos, sospecha de alguien. En parte. No quiero acusarla de nada, pero la Interpol ya sabe de su existencia y no creo que tarde mucho en enviar a alguien para hacerle unas preguntas. Entonces, le será difícil justificar la posesión de un incunable robado. ¿Interpol? La brigada criminal de la policía española y el grupo antisectas alertó a Interpol temiendo que este texto hubiera salido ilegalmente del país. Y a la vista está, tenía toda la razón. El patrón acentuó más de lo normal la palabra este. Jennifer se asustó. ¿Y por qué investiga un documento como este la brigada antisectas? Sospechaban que podría haber algún grupo de fanáticos. Interesados en apropiarse de este texto. A veces esa clase de colectivos se interesan por un libro o una obra de arte por las razones más extrañas. De hecho, quien entró en la biblioteca solo robó ese documento. Y eso que podía haberse llevado otras obras mucho más singulares y valiosas. Parece muy extraño, ¿no? Mucho. Por eso creo que debería darme algunas explicaciones más, señorita. Por ejemplo, ¿cómo explica.? Si no l e y o nunca este documento, que sepa quién fue Benavides. Yo no. Vamos, tranquilícese. No soy policía y mi interés en este caso es puramente personal. ¿Personal? ¿Qué quiere decir? Debo llegar al fondo de este asunto si no quiero terminar volviéndome loco. Estoy en esto sin quererlo y ya comienzo a escuchar hasta voces en la cabeza que me hablan de eso. ¿Voces? Jennifer sonrió. Entonces. Es usted de los míos. Acompáñeme, por favor. ¿De los suyos? La morena condujo a Carlos hasta un mullido sofá que ocupaba casi totalmente otra pequeña habitación del apartamento. El cuarto estaba literalmente atestado de papeles, libros y recuerdos de viajes. Era sin duda el rincón más confortable de la casa.、E、incluso le sorprendió descubrir un enorme cuadro con la efigie de Buda presidiendo el sillón. Que contrastaba amablemente con las estanterías de madera de pino que se alzaban frente a él. -No me interprete mal, señor. -Al ver, Carlos Albert. -Señor Albert, pero el conocimiento que tengo de Benavides me ha venido precisamente por sueños y le juro que nunca antes había oído hablar de él ni leído ningún libro en el que le mencionara. n Sin embargo, desde hace varias semanas. Casi desde que dejé mi trabajo vengo soñando con sucesos que tuvieron lugar hace más de tres siglos y en los que de una u otra manera intervino ese fraile. No sé si usted ha tenido alguna vez esa clase de ensoñaciones lúcidas donde todo parece real, pero le aseguro que parecen cosa de magia. ¿En qué trabajaba usted? Creo, y eso es lo que quiero contarle, que mi trabajo puede tener mucho que ver con todo esto. Ah, sí. Hasta hace poco tiempo era teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y trabajaba destinada a la sección de inteligencia. Carlos dio un respingo. Durante mis dos últimos años de carrera estuve destinada en Virginia y después en Europa dentro de un proyecto secreto destinado a la exploración de las facultades límite de la mente humana. ¿Facultades límite? Sí, habilidades psíquicas como la transmisión de pensamiento. Sin necesidad de recurrir a ningún sofisticado instrumental tecnológico o a la visión remota a través de personas entrenadas en clarividencia. ¿Comprende de qué le hablo? Perfectamente. El patrón no salía de su asombro. Había oído hablar en España de esa clase de proyectos más cercanos a la ficción televisiva que a la realidad, pero ahora tenía enfrente a una persona que conocía el asunto de primera mano. Si se trataba de una coartada, Para desviar su atención del memorial era perfecta, justo la clase de relato increíble que interesaba a Carlos, pero si no lo era, aquel era el enésimo guiño del programador en quien estaba a punto de empezar a creer a pies juntillas. Durante la administración Reagan, mi equipo trabajó a fondo tratando de emular los supuestos logros conseguidos por los rusos para espiar a distancia instalaciones militares. Con ayuda de personas con habilidades psíquicas y disponer de un ejército de viajeros astrales capaces de desdoblarse y volar hasta sus objetivos. Desgraciadamente, la mayor parte de los experimentos terminaron en fracaso porque no se podía controlar a voluntad esta clase de fenomenología y el general al mando fue destituido. ¿Y cuándo entra usted en escena? El año pasado. El proyecto de espionaje psíquico nunca fue cerrado del todo, porque desde mucho antes de la caída del muro de Berlín sabíamos que los comunistas trabajaban intensamente con las facultades límite del ser humano aplicadas al terreno militar. Es más, los rusos habían vendido algunos de sus secretos a potencias que eran enemigas declaradas de este país. Entiendo. Para colmo de males teníamos poco presupuesto, así que en virtud de una serie de acuerdos, mi instituto. El InScom se alió con un socio discreto interesado en tal clase de menesteres. ¿Un socio? Sí, el Vaticano. Carlos sacudió la cabeza. No os extrañe, insistió Jennifer, consciente del carácter fantástico para interlocutores desprevenidos. El Vaticano lleva siglos interesado en cuestiones como los viajes astrales que a nosotros solo nos atraen desde hace cuatro décadas. De hecho, considere que el término bilocación es tan solo la manera piadosa de definir una clase de experiencias de desdoblamiento en las que el doble adquiere una mayor o menor densidad dependiendo de la técnica utilizada. Los anales de la Iglesia están llenos de esta clase de casos. En Roma les interesaba saber qué mecanismos psíquicos los provocaban. Ellos ponían la información histórica basada en observaciones de siglos y nosotros la tecnología suficiente. Para poder impulsar la reproducción de tales estados. ¿Tecnología? Sí. El instituto para el que trabajaba envió a uno de nuestros hombres a Roma, a Radio Vaticana, un experto en ingeniería de sonido que había trabajado en nuestro cuartel general de Virginia. Allá adentro trabajaría en secreto en un proyecto de la iglesia que trataba de averiguar qué clase de factores externos podían hacer que un santo se bilocase. Al parecer, antes de nuestra llegada, ya habían descubierto que ciertos tipos de música sacra favorecían el desdoblamiento del cuerpo, descartándose otros estímulos considerados en el pasado, como los trastornos epilépticos, muy comunes, es cierto, en los santos, o el ayuno prolongado. Y con música podían. La música no era lo importante, era la frecuencia vibratoria del sonido lo que provocaba que el cerebro se comportara de una determinada forma. Dando pie a experiencias psíquicas más o menos intensas. En Estados Unidos, nuestro agente aprendió una técnica parecida de desdoblamiento de otro investigador, Robert Monroe, que sintetizó sonidos de múltiples frecuencias capaces de proyectarte fuera del cuerpo tras algunas sesiones de entrenamiento. Se trataba de conjugar ambas experiencias en beneficio mutuo. ¿Y usted? Yo fui a Roma un tiempo después. Trabajé con nuestro agente y el líder de un extraño grupo al que llamaban el Primer Evangelista. ¿El Primer Evangelista? Por supuesto, era un nombre clave, algo parecido a tango o matador, solo que adecuado a la mentalidad vaticana. Allí, en una sala idéntica a la que teníamos en Formir y que nuestro hombre reprodujo al detalle, me utilizaron como c o n e j i l l o de indias, sometiéndome a una nueva clase de sonidos que mezclaban las frecuencias. Sintetizadas por Monroe y la música sacra. El evangelista estaba empeñado en proyectarme a otra época. ¿A otra época? ¿Al pasado? ¿Al pasado? Pero entonces no consiguió nada. Me sometió a sesiones de 50 minutos en que me hacía oír sonidos minuciosamente ordenados que hacían que mi cerebro se sacudiese. Después, por la noche, yo sufría cosas raras, figuras geométricas que daban vueltas en mi cabeza, colores, Y hasta comencé a escuchar voces, pero sin conseguir entender qué decían. Carlos forzó una sonrisa, pero la dejó continuar. Era como si hubiera sintonizado un canal de televisión cuya antena estuviera defectuosa y la señal no se recibiera bien. ¿No le dijeron por qué querían mandarla al pasado? Sí, entonces no lo comprendí, pero ahora todo encaja. ¿Qué quiere decir? Querían enviarme una época que yo no conocía. Para rastrear el paradero de un documento perdido, donde precisamente se consignaban instrucciones para realizar proyecciones físicas de personas mediante sonidos físicas. Al parecer, alguien venía haciéndolo desde hacía tiempo, pero ni el Vaticano ni nuestro gobierno sabían quién era. Por lo visto, solo este documento contenía las claves para reproducir ciertos resultados y despertar la identidad del grupo en cuestión. -¿Y el documento? -murmuró Carlos. -¿Es e s t e -Eso parece. ¿Y llegó usted a soñar con él? -Bueno, no exactamente. Jennifer hizo un gesto enérgico. Pretendía acentuar su deseo de ser lo más exacta posible. En realidad, soñé con quien lo escribió y con el momento histórico en el que se redactó. Supongo que en Los Ángeles, alejada de los laboratorios, mi cerebro ha seguido tratando De ajustar la señal por su cuenta, y finalmente lo logró sin querer, fuera del plazo fijado por los expertos en Roma. Fue entonces cuando comencé a ver cosas del pasado, cosas que sucedieron en Nuevo México y en España en el siglo XVII. ¿Y por qué le han mandado a usted este documento que no pueden i siquiera leer? ¿Tienen la menor idea de quién puede haberlo hecho? No lo sé, pero se trata de alguien que sabía que estoy viviendo aquí. Y eso, créame, no es precisamente del dominio público. La media melena de la ex militar cayó suavemente sobre sus ojos, confiriendo a sus palabras una cierta chispa de provocación. Carlos lo pasó por alto. ¿Qué fue del evangelista y de su hombre en Roma? Hace mucho que tampoco sé nada de ellos. Después de mi fracaso por sintonizar en Roma, Mm, regresé a los Estados Unidos. Caí en una depresión muy fuerte porque los sueños psicodélicos siguieron s u c e d i e n d o s、si、e y comenzaron a afectar a mi vida cotidiana de modo que abandoné el ejército. Poco después me mudé aquí con la intención de ordenar mi vida. Cuando uno se retira del ejército, se reabren muchas posibilidades. ¿Tiene usted lapsos de memoria? Jennifer le miró con incipiente irritación. Se sentía dispuesta a colaborar. No a someterse a interrogatorios de su pasado. ¿Qué quiere decir? Si usted hace cosas o visita lugares que luego no recuerda. No, pero si no lo recuerdo, no veo cómo contestarle. Carlos sonrió como disculpándose. Ella bajó la guardia. Entonces, dígame, ¿cómo explicaría su carta a Loyola solicitando el documento? Ya le dije que no la escribí yo. ¿Y quién lo hizo entonces? Probablemente los mismos que me han mandado el documento, que lo robaron en su país y que me condicionaron mentalmente. ¿No le parece a usted la solución más probable? ¿Dice usted los mismos? ¿Es que sospecha de la existencia de una red organizada? Naturalmente. ¿Y qué sentido tendría mandar una carta falsa a Loyola? Está claro, sembraron una pista para que alguien la siguiera, en este caso usted. Es un procedimiento habitual dentro de los círculos del espionaje. Se siembran pistas para que el objetivo llegue solo donde tiene que llegar. ¿Me entiende? Carlos se sonrojó levemente, pero continuó presionando a Jennifer. ¿Y por qué r o b a r un texto así, no cualquier otro? Quizá para impedir que lo encontraran antes el Vaticano o el gobierno americano. Quizá para que llegara a la opinión pública por alguna razón que desconozco. ¿Sabe? Es evidente. Esa gente, sea quien sea, ha estado controlando nuestros experimentos. Ha visto hasta dónde se quería llegar en Roma y por alguna razón ha querido poner en mis manos lo que buscaban mis antiguos jefes. Y luego usted aquí forzándome a unir piezas de este embrollo. Es como si todo esto formara parte de un plan y nosotros solo cumpliéramos con él, ¿me entiende? Creo que sí. Perdone si cambio las tornas, pero. ¿A usted qué le ha traído exactamente aquí? Aquella precisión de Jennifer bloqueó momentáneamente al patrón. Debía escoger bien la respuesta sin que pareciera una excentricidad, pero claudicó. Fue por culpa de la voz de que le hablé. En el avión que me trajo a Los Ángeles, una voz me dijo que este texto. Tendría muchas claves al fenómeno de la bilocación. O sea, que a usted también le interesa el asunto. Claro. Entonces nos han juntado a propósito. Juntado. Jennifer asintió con un nudo en la garganta. ¿Guardiana base me copias? Te copio cinco por cinco. g u a r d i a n el pájaro salió del nido. ¿Dejo que vuele? No. Si se aleja demasiado de nosotros, r e t é n l o sin levantar sospechas. La jaula estará lista en unos segundos. Cierro. Cuando Giuseppe Baldi abandonó el edificio de la Universidad de Deusto y vio el magnífico día de primavera que le aguardaba fuera, decidió darse un paseo a pie hasta el centro de la ciudad. Bilbao acababa de salir de una semana de copiosas lluvias que había humedecido los alrededores de la ciudad. Tornándolos cristalinos como pocas veces al año e inundando las faldas de las montañas limítrofes de unos pastos de color verde esmeralda. Todo estaba en calma. Todo menos un Ford Transit con matrícula de Barcelona y cristales tintados que ronroneó suavemente al advertir la presencia del evangelista en la puerta de acceso al recinto universitario. Es el pájaro. Un hombre de mediana edad y complexión musculosa, situado al volante de una furgoneta, encendió pausadamente un cigarrillo rubio mientras seguía con la mirada al padre Baldi. Al cruzar el paso de peatones, lo detienes, ¿oíste, guardián? Un chasquido sordo cerró la comunicación. El hombre del cigarro dejó el walkie-talkie sobre el asiento del copiloto, se ajustó unas gafas de sol que guardaba en una funda metálica. Y movió lentamente el volante hasta situarse muy cerca del benedictino. e s t e caminaba confiado por la amplia acera de la universidad. Ya, la voz del guardián tronó en el walkie exigiendo instrucciones. ¡Adelante! Fue suficiente. Guardián, un fornido piamontés calvo como una rana, llamado realmente Marco Estilo, se guardó el pequeño receptor en el bolsillo interior. De su americana y apretó el paso hacia su objetivo. En cuestión de diez segundos lo rebasó a buen paso, deteniéndose junto a un semáforo en rojo para los peatones. Allí aguardó a que el evangelista se situara a su lado antes de cruzar y le espetó en un perfecto italiano. ¿Velo giorno vero? b a l d i se sorprendió, pero trató de ignorar aquel extraño manteniendo la vista clavada al frente. Fue lo último que hizo. Antes de que aquel pelado, vestido con un caro traje de Armani, se destapara con un rápido movimiento de su brazo izquierdo y desenfundara un arma corta con silenciador, que a punto estuvo de clavar contra sus costillas. -Si te mueves, te frío aquí mismo -le susurró. El evangelista se quedó lívido como el mármol. No había visto siquiera la pistola, pero notaba su mortal presión. Nunca antes le habían apuntado con un arma de fuego, y un terror frío le paralizó al notar su afilada punta encima de los riñones. Es. es un error, murmuró en un español forzado. No tengo dinero. No quiero atracarle, padre. Pe, pero si yo no. ¿No es usted el padre Giuseppe Baldi?、Eh, sí, yo soy Farfullo. Entonces no hay error que valga. Antes de que Guardián hubiera terminado de hablar, la Ford Transit se detuvo junto al semáforo. Bastó un empujón para que el cuerpo regordete del evangelista cediera a su propio peso y cayera de bruces dentro del vehículo. Una vez dentro, dos brazos musculosos lo izaron sin contemplaciones, sentándolo bruscamente en el único asiento situado al fondo de la furgoneta. Y ahora espero que se porte usted bien. No queremos hacerle ningún daño. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? b a l d i tartamudeó en italiano aquellas dos frases. Seguía estando muy confuso y se sentía magullado, pero comenzaba a tener claro que acababan de secuestrarle. Un brusco acelerón del vehículo le clavó en su asiento. Hay alguien que desea verle. a como desee. El calvo que le había encañonado momentos antes estaba ahora sentado junto al conductor. Y miraba fijamente al evangelista por el retrovisor. No haga tonterías, padre, nos quedan unas horas de viaje hasta llegar al destino. ¿Unas horas? ¿A dónde vamos? balbuceó el secuestrado. A un lugar donde poder hablar, querido San Lucas. b a l d i sintió cómo el miedo le atenazaba, cómo le agarrotaba hasta el último músculo del cuerpo. Aquellos hombres, No le habían secuestrado por horror, sabían quién era él y lo que era más inquietante, para localizarle tenían que haberle seguido desde Roma. La cuestión era por qué. Un segundo más tarde, un brusco pinchazo en el brazo le hizo perder el conocimiento. Acababan de inyectarle una dosis de 20 miligramos de Valium, la justa, para mantenerle dormido durante cinco horas. La Ford Transit enfiló la carretera de circunvalación de Bilbao hasta desembocar en la autopista A68 en dirección a Burgos. Desde allí enlazó sin detenerse con la Nacional 1 y descendió rumbo a Madrid hasta la altura de Santo Tomé del Puerto, poco antes de comenzar la escalada de Somosierra. En este punto exacto nace la Nacional 110, que conduce hasta Segovia, donde los secuestradores. Echaron 7.000 pesetas de gasóleo en una estación de servicio pegada al acueducto romano. Luego tomaron una carretera secundaria rumbo al pueblo Zamarramala, donde no llegaron a entrar. El reloj del salpicadero marcaba las 17 minutos de la noche. El vehículo se detuvo junto a una cruz de piedra clavada a escasos metros del arco de medio punto que brinda acceso a uno de los más extraños templos del medievo español. Y apagó las luces tras hacer dos señales con las largas contra los bloques calizos de la iglesia. Al desconectar la llave de contacto, el silencio inicial fue roto por un ejército de grillos que inundó el ambiente con sus cantos. ¿Todavía duerme? preguntó el conductor al vislumbrar la figura de Baldi completamente arrugada sobre el sillón trasero. Sí, los efectos del Valium son bastante duraderos. ¿E intentamos despertarle? No importa, lo entraremos a hombros. La silueta poligonal de la ermita de la Vera Cruz contrastaba esa hora de la noche con el mosaico de farolas y fuentes de luz de Segovia. El alcázar, discretamente iluminado, se alzaba como la orgullosa sombra de un poder ya perdido, mientras que los campanarios de otras iglesias de la ciudad despuntaban envueltos entre las radiantes brumas calentadas por los focos instalados. Por el ayuntamiento, junto a sus monumentos más señeros. La Vera Cruz, por fortuna, era una excepción a la regla. Sumida en una oscuridad casi absoluta, solo un fino hilo de luz procedente de su puerta oeste entreabierta indicaba que el recinto no estaba vacío. Deprisa, guardián, no tenemos todo el tiempo del mundo. Introdujeron el cuerpo inerte del evangelista en la iglesia. Lo izaron hasta una especie de torre hueca o edículo que sostiene el edificio sagrado y lo ascendieron por una desgastada escalera. Por fin lo depositaron con sumo cuidado en el suelo enladrillado de una pequeña sala con un ara blanca tallada en el centro. Allí les aguardaba un hombre cubierto con una túnica blanca que le tapaba también el rostro. -¿Habéis tardado? -su reproche retumbó en las paredes vacías, burlando la penumbra. El hombre del cigarro se justificó. El pájaro se retrasó más de la cuenta en salir del nido. ¿Pudisteis grabar su conversación con Marcos? No, todo fue muy rápido. Está bien, no importa. Dejadnos solos y cerrar la puerta. El conductor de la furgoneta, extraordinariamente sumiso, se despidió con una pomposa reverencia de aquel sujeto. Segundos después, cuando un golpe seco. Anunció que el portón de madera de la iglesia había sido a trancado, se inclinó sobre el desfallecido Padre Baldi y trató de despertarle con pequeñas palmaditas en las mejillas y los brazos. El regreso del evangelista fue lento. Al fin pudo incorporarse, aunque con dificultad. Se quitó las gafas para frotarse los ojos y recuperar progresivamente la vista. Después, con la ayuda del encapuchado, Ingirió algo de agua para aclarar su garganta reseca. Y por último dio un par de traspiés antes de apoyarse en el altar de piedra y sentirse con las fuerzas suficientes para articular algunas palabras. ¿Dónde estoy? El benedictino temblaba. En Segovia. La voz del encapuchado, en contraste con la suya, sonó firme y desprendía cierto tono de familiaridad. ¿Quién e s sois? ¿Qué queréis de mí? Sencillamente retenerte. Has averiguado demasiadas cosas en poco tiempo y estás a punto de echar a perder nuestros planes. ¿Vuestros planes? ¿Quiénes sois? ¿A mí me conoces? El encapuchado, con cierta solemnidad, se echó para atrás la caperuza que le cubría la cabeza y parte del rostro, dejando al aire el inconfundible flequillo de Alberto Ferrel. l -Fray Alberto? b a l d i Estuvo a punto de perder su precario equilibrio al identificar a su raptor. ¿Es esto cosa de los americanos? Me secuestra para quedarse usted con el control del proyecto de cronovisión. ¿Es eso verdad? No, nada de eso. Y me apena ver que todavía no haya comprendido. ¿Comprender? ¿Qué he de comprender? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Nuestro papel? El suyo y el mío. Somos peones de una partida de ajedrez de tremendas dimensiones. A medida que se recuperaba del efecto del somnífero, el evangelista iba levantando el tono de sus palabras. Que yo sepa, usted fue destinado a Roma por el gobierno norteamericano para ayudar a desarrollar la vertiente técnica del proyecto de la cronovisión. No veo partida de ajedrez por ningún lado. Oficialmente, así fue, padre. Aunque de hecho, es hora de que sepa que mi trabajo está vinculado en realidad a un grupo muy antiguo. Llamado Fraternitate Maria Cordis o Hermandad del Corazón de María, que durante los últimos veinte siglos ha preservado un secreto terrible para la cristiandad, un secreto que sólo el proyecto de la cronavisión podría haber descubierto por sí mismo y que mi hermandad se hubiera encargado de hacer público. Hermandad del Corazón de María, ustedes pusieron las bombas a la Verónica. El padre Baldi enrojeció. Y se arrastró tambaleándose hasta sentarse en un largo banco de madera oscura que circunvalaba todo el perímetro de la estancia. En realidad, aquel atentado fue el que obligó a mi grupo a actuar con rapidez y retenerle aquí. Lo que usted vio en San Pedro del Vaticano fue una advertencia de nuestros enemigos. Ellos arremetieron simbólicamente contra un monumento que contiene en esencia la clave de nuestro secreto. ¿Secreto? No le entiendo. Vamos, usted ha es estudiado historia. Sabe que la columna de Santa Verónica fue erigida por orden papal para albergar la reliquia del Santo Rostro. Al igual que las otras columnas custodian la calavera de San Andrés, un trozo de la cruz donde fue crucificado Jesucristo, o la lanza de Longinos que atravesó el costado de Nuestro Señor. Sabe que la Santa Faz corresponde al rostro de Jesús. Que quedó misteriosamente grabado sobre ese lienzo. Sí, todo el mundo conoce esa historia. Los templarios que erigieron la iglesia estuvieron en el secreto y lo protegieron. Tuvieron contactos con seres superiores que les advirtieron de la guerra divina que se estaba librando a sus espaldas y de la importancia de preservar ciertos objetos para el futuro, para cuando la especie humana pudiera comprender el engaño. Fray Alberto. Se acarició su cada vez más despoblada cabeza antes de rematar la frase, pero antes de conocer otros hechos. ¿Y el secreto? A eso voy. El secreto arranca cuando, durante las obras de la actual Basílica de San Pedro, bajo el pontificado de Clemente VII, nota 1, 1523 a 1534, fin de la nota. Bajo el pontificado de Clemente VII, el Papa se da cuenta. De que el paño de Verónica fue impreso de la misma forma milagrosa que la tilma del indio Juan Diego en México en 1531 bajo su pontificado. Entonces no se sabía nada de radiaciones y con buen criterio se creyó que ambas obras estaban estrechamente relacionadas entre sí. No entiendo, es fácil. La sábana santa, la Santa Fad y la tilma de Guadalupe. Tienen un mismo origen. Ambas piezas fueron impresas por la radiación emitida por una clase muy particular de infiltrados, cuya identidad la propia iglesia no pudo establecer entonces, pero que básicamente es la misma que impregnó la foto que usted fue a recoger esta mañana a la policía romana. ¿Cómo sabe usted que.? Las pareces oyen. Lo que no entiendo es por qué tuvieron que atentar contra la columna de Santa Verónica, murmuró el evangelista. Con gesto abatido. Como le he dicho, fue una estrategia urdida por nuestros enemigos para ponerle a ustedes la pista del memorial de Benavides sin que se diera cuenta de que estaba siendo utilizado. Ellos querían que lo encontrara a toda costa, lo confiscara quienes lo tienen en este momento y lo devolviera al olvido que ha estado condenado durante siglos. Firmaron la agresión. Con el nombre de nuestra hermandad, solo para tratar de descubrirnos y obligarnos a desaparecer de la escena. Ya sabe, querían matar dos pájaros de un tiro. ¿Y si esos enemigos de que usted habla sabían dónde estaba el manuscrito? ¿Por qué no lo recuperaban ellos? Porque a los ángeles nos está permitido actuar en vuestro mundo hasta un cierto punto. Valdi se estremeció. Usted. Sería muy largo de explicárselo todo, le atajó Fray Alberto. Con este secuestro estoy violando el código de no intervención en su sociedad, pero no tenía elección si quería impedir que lo que le voy a contar siguiera oculto por mucho tiempo. Le escucho. Usted conoce la historia de los ángeles caídos y no es de los que t i e n e la imagen de nosotros de seres asexuados. Casi estúpidos y con alas, así que les resumiré los hechos. Ángeles, atienda. Cuando Dios creó al hombre en este planeta, trabajó con dos clases de ayudantes. Los más fieles a sus designios convinieron en concebir al hombre como un ser inferior que, recluido en el llamado paraíso terrenal, cumpliría como un autómata las tareas para las que fue diseñado, que se reducían a trabajos físicos casi como esclavos. En ciertos rincones ricos de la tierra, como el África aurífera. Sin embargo, otro grupo de ayudantes no estaba tan de acuerdo con la idea de crear un sirviente biológico a partir del patrimonio genético de Dios. De ahí lo de creados a su imagen y semejanza. Nota 1, Génesis 1.27, fin de la nota. Creados a su imagen y semejanza, que menciona el Génesis. Quisieron dotarle de conciencia. Y autonomía. El pecado de Lucifer. En esencia, sí. El episodio de la expulsión del paraíso surge de una conspiración para abrir la conciencia del hombre en contra de los designios de Dios, que debemos entender como una divinidad local, no como el programador primigenio. Por eso, se expulsó de la directiva divina a los ayudantes que participaron en ese complot. Fueron desterrados a la tierra donde trataron de educar. A ese ser todavía simple y primitivo, mediante la creación de falsos dioses que les instruyeran sobre las más diversas ciencias y saberes. El humano resultó ser una criatura tremendamente crédula e insegura. Mientras hablaba, Fray Alberto daba vueltas alrededor del altar de piedra de la Vera Cruz, observando periódicamente la cara de estupefacción de su interlocutor. Tras aspirar algo de aire, decidió ampliar las explicaciones. Desde esa época ha habido dos facciones luchando sobre la Tierra. Por un lado, los sirvientes leales a Dios, que, pese a que éste renunció a seguir ocupándose del planeta, quisieron recuperarlo de nuevo tratando de sumir al hombre en su anterior oscurantismo. Y por otro, los rebeldes, que combatieron para llevar adelante su programa de educación hasta que el ser humano comprendiera de una vez cuál era su verdadero lugar en el universo. Y cuál era el rostro de quienes había creído sus protectores o su Dios. ¿Y esa lucha? La lucha se recrudeció con la llegada de Jesús, otro rebelde, con la misión de abrir la conciencia humana, que fue condenado por los r e a l e s primero y cuyo mensaje manipularon después. b a l d i se persiguió espantado. Fray Alberto continuó casi sin pestañear. Esa lucha ha llegado hasta hoy. Los hombres que le han secuestrado, los que robaron el manuscrito de Benavides, del que sin duda le habrá hablado Marcos, y yo pertenecemos a la facción r e b e l d e Nuestro trabajo ha consistido durante siglos en insuflar dosis de conocimiento en el ser humano, no s o l o para que éste descubriera el verdadero rostro de Dios que les abandonó a su suerte. Un Dios menor, insisto, en ningún caso el profundo que creó el universo. Sino para que tomara conciencia de ciertas habilidades o sentidos cuyo uso le fue velado por la facción leal. Entonces, el hombre que yo vi en San Pedro y que me advirtió de que fuera a hablar con el segundo evangelista, no era un hombre, era, llamémoslo así, un ángel leal que quiso enviarle a los brazos de Marcos primero y a gran soñador después para que recuperara el memorial E impidiera que ese conocimiento saliera a la luz, manteniéndolo dentro de los muros de una institución también leal como la Iglesia. b a l d i tenía los ojos abiertos como platos, apenas podía creer lo que aquel hombre le estaba diciendo. ¿Y tan importante es ese memorial? Es la única prueba documental que podría demostrar la injerencia de los leales en ciertos episodios trascendentes de la historia y que demostrarían lo mucho que os han engañado como especie. Dios no es vengativo ni justiciero, ni ha elegido ningún pueblo por encima del otro. El verdadero Dios es un reloj, un programador del tiempo y el espacio. No sé qué decir, no diga nada. Simplemente ha de saber que fueron ellos los leales quienes entregaron a monjas contemporáneas de María Jesús de Ágreda las claves para desdoblarse y proyectarse a otras regiones del planeta. ¿Ellos? Sí. Lo hicieron, por ejemplo, en el caso de Sor María Luisa de la Ascensión, más conocida como la Monja de Carrión, que experimentó numerosas bilocaciones a diversos lugares del mundo. Estuvo en Asís visitando el sepulcro de San Francisco. En Madrid atendió al moribundo Felipe III. En Japón reconfortó al mártir franciscano Fray Juan de Santa María en las batallas que allí se libraron contra los infieles. Entre los barcos españoles que regresaban de América, Y temían ser asaltados por piratas ingleses, y hasta se la vio en medio de algunas tribus del oeste del Nuevo México, evangelizándolas. ¿Y qué interés tenían los leales en mandarla a tantos lugares? Uno muy claro: accidentalmente a Sor María Luisa se la tomó por Nuestra Señora en muchos de aquellos saltos, y al ver los efectos que causaba en la población pagana, se la instruyó para que ella misma alimentase esa falsa sensación. Que tanto ayudaría más tarde a asentar el culto católico en ciertas regiones. Eso es una falacia sin ningún fundamento, no tanto padre. Nosotros pusimos esa misma técnica en manos de Robert Monroe, el ingeniero de sonido del que le hablé en Roma. Él tenía cierta propensión natural a los viajes astrales y a la canalización, y detectamos su interés por llegar al fondo de aquellos fenómenos que le aquejaban, así que decidimos ayudarle. Creímos que si Monroe desarrollaba la técnica del viaje astral, que es una de las capacidades angélicas sustraídas a los humanos, tal vez podría deducir cómo se había estado engañando a la humanidad durante siglos con falsas apariciones. ¿Y por qué le eligieron a él y no a cualquier otro? Su cerebro tenía el lóbulo temporal derecho muy sensible. Esa parte del cerebro que es la que regula la sensación de yo de un individuo con respecto al entorno y que controla funciones como. Los sueños o la memoria p u e d e bajo determinadas circunstancias, actuar como antena. Para nosotros fue relativamente fácil colocarnos en sus sueños bajo la forma de Miranón, un ángel instructor que creamos para él, y orientarle sobre lo que debería hacer para poder reproducir esas vivencias a voluntad. Queríamos que un hombre del siglo XX sistematizase lo que Fray Alonso de Benavides tres siglos antes escribió en los márgenes del ejemplar manuscrito del Memorial. Que robamos de la Biblioteca Nacional. Pero sigo sin entender sus propósitos. ¿Para qué? Para que la cristiandad comprendiera cómo se la engañó entonces con algo hoy reproducible casi a voluntad. ¿Pero por qué robaron el manuscrito si conocían las fórmulas y los mecanismos? En realidad lo robamos para que pueda salir a la luz junto a la existencia del proyecto de la c r o n o v i s i ó n y de los esfuerzos militares de Linzcomb para crear un departamento de espías astrales. Nuestra pretensión. Era la de que alguien reuniera toda la verdad y explicara que la Virgen nunca estuvo en Nuevo México, que fueron varias monjas utilizando técnicas precisas de los leales las que estuvieron allí, y que todo fue un complot para mantener una fe primitiva basada en la manipulación de las evidencias. La conversación entre Fray Alberto y el Padre Valdi se extendió durante 50 minutos más. Durante este tiempo, solo sus voces retumbaron en la parte alta de la iglesia de la Veracruz. Rodeados de la mayor oscuridad. Ni los frescos templarios que tímidamente emergían del encalado de las paredes, ni las banderas de la Orden de Malta colgadas alrededor de la nave octogonal del templo, habían sido testigos antes de una conversación semejante. El recinto, construido según la leyenda por los caballeros del Temple a su regreso de Jerusalén y diseñado con arreglo a los patrones de una arquitectura mágica basada en la ley, En la cúpula de la roca del Templo de Salomón, por tanto, pergeñada según el número de oro que descubriera Pitágoras, comenzaba a condensar la presión de su interior. ¿Y los rebeldes conocían esas técnicas? preguntó b a l d i después de escuchar a su interlocutor. ¿Qué frecuencias de sonido logran que una persona se desdoble en un estado de hiperrelajación? En efecto, y también sabíamos que aunque usted las redescubriera durante sus trabajos de música sacra, Sería difícil que escaparan al control de la iglesia. ¿O es que cree usted que fue casualidad que recibiera en 1972 la visita de aquel periodista del Corriere de la Sera preguntándole por su máquina de ver el pasado y la del último reportero español que le enviamos? ¿También fue cosa suya? Fray Alberto sonrió. ¿De quién si no? Elegimos a un periodista al que predispusimos para encontrarse con usted primero. Y luego con la historia de la Dama Azul para que pudiera atar cabos y destapar a esa trama. Pero eso no es posible. No se puede modificar el destino de una persona así, por las buenas, protestó San Lucas. Nosotros sí. Es solo cuestión de conocer cómo funciona realmente el universo, que, como supondrá, no es tan fiel a las leyes de Newton como se cree en este planeta. Y las filosofías más antiguas defendían que el tiempo es una dimensión que limita solo a ciertas especies. En función de su grado de conciencia, pero nunca se hizo caso de esa máxima. Hoy, solo algunos físicos son capaces de intuir la profundidad de esas palabras, sobre todo cuando comprueban a diario en sus experiencias con partículas sencillas, como fotones o electrones, que éstas se adelantan en su comportamiento a los propios deseos del experimentador. Es decir, a una escala infinitesimal, la conciencia de las partículas se adelanta al tiempo y actúa en consecuencia. Comprenderá que ese detalle no hace sino indicar qué especies más desarrolladas pueden adelantarse al futuro y allanar el terreno para preparar acontecimientos que otros menos advertidos llamarían casualidades. ¿Y qué clase de casualidades han preparado? Perdone, pero es mejor que usted no esté al corriente. Todavía es nuestro rehén, al menos que los acontecimientos se precipiten. San Lucas se encogió de hombros ante lo que Fray Alberto presentaba como inevitable, así que decidió tantear otros terrenos. ¿Le contó todo esto a San Mateo cuando trabajó con él? El infiltrado le contempló de hito en hito. El padre Luigi Corso fue un buen hombre. Le ayudé todo lo que pude al frente de la cronovisión, solo con la esperanza de que descubriera por sí mismo. Cómo se utilizó en el pasado la técnica de bilocación mediante la densificación del cuerpo astral, empleando vibraciones de sonido, aunque no comprendió. Pero se lo contó, insistió Valdi. Le revelé el gran secreto de nuestra hermandad si、sí, estaba en la obligación de hacerlo antes de que decidiera encerrar sus averiguaciones en el archivio secreto vaticano bajo cuatro llaves. El padre Valdi. Interrogó a Fray Alberto con la mirada. Sé lo que está pensando. En efecto, yo fui la última persona que le vio con vida. Le visité en su residencia para contárselo todo y no pudo aguantar la verdad. Fue usted. Carlos empleó más de dos horas en leer la versión d e l manuscrito que escribiera Benavides para el rey. Devoró no s o l o el texto principal, no muy diferente del memorial impreso en 1630 por la imprenta real de Felipe IV, sino también las notas al margen donde se especificaban qué melodías sacras favorecían el vuelo místico y qué clase de operaciones practicaron ciertos ángeles en el cerebro de Sor María de Jesús para que respondiese a ellas. Nota 1. Las operaciones de ángeles a monjas no se limitaron al caso de Sor María Jesús de á g r e d a La propia Santa Teresa sufrió esas operaciones que d e s c r i b i ó así. v e í a e n las manos un dardo de oro largo y al fin el hierro me parecía tener un poco de fuego. e s t e me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía que la llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Lo cierto es que tras la muerte de esta Santa, Los médicos hallaron un gran corte horizontal en su corazón que aún puede verse en su relicario de Alba de Tormes. Fin de la nota. Se trataba de unos comentarios especialmente agudos transcritos por Benavides de boca de la propia abadesa de Ágreda, aunque difícilmente comprensibles para un hombre pragmático como el rey. Sin embargo, a la luz de los sueños de Jennifer y de las técnicas empleadas en Roma con ella, aquellas palabras cobraban nueva vida. Existía, o eso afirmaba el texto, una fórmula basada en vibraciones acústicas para bilocarse. Una fórmula i m p o r t a d a a la cristiandad por una clase de seres radiantes que habían descendido a la tierra en la noche de los tiempos. Jennifer, murmuró al fin el patrón después de un buen rato en silencio. Sí. Usted vio a la dama azul en sus sueños, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? Bueno, siempre la vi descender del cielo en medio de un cono de luz. Irradiaba tal luminosidad que a duras penas logré distinguir los rasgos de su cara. Pero un hecho me llamó la atención. a p o s t a r í a que era la misma mujer con la que soñé más tarde, la que llamaban María Jesús de á g r e d a ¿Siempre fue la misma? Creo que sí. ¿Y la vio siempre en solitario? Sí. ¿Por qué me pregunta eso? Porque, según este documento, hubo varias damas azules en ese periodo y fueron ayudadas siempre por ángeles de aspecto humano. Se enviaron varias monjas a ese lugar a predicar, que más tarde identificaron con la Virgen. ¿Sabe usted algo de esto? No. Nadie en el proyecto me habló de otras damas azules. Carlos se acarició la barbilla mientras contemplaba a Jennifer, que aguardaba deseosa de saber más detalles sobre el contenido del manuscrito. Pero el patrón. No tenía tiempo. ¿No me ha dicho usted qué nombre recibió ese t proyecto conjunto entre el INSCOM y el Vaticano? No, no lo he hecho. No sé si es importante, tampoco si se trata de un secreto de Estado, pero no tiene sentido ocultárselo. Se llamaba Cronovisión. Eso es. ¿Ha oído hablar de él? El periodista esquivó la mirada de Jennifer. Ese sí, hace mucho tiempo. Jennifer no insistió, Carlos tembló recordando su último viaje a Venecia y una casi olvidada conversación con un benedictino llamado Giuseppe v a l d i Cinco impresionantes Fiats negros, con las cortinillas de los asientos traseros echadas, atravesaron a toda velocidad la puerta de rejas del único bloque independiente de la Piazza del Santo Ufficio. En el número 11, no muy lejos de la explanada de San Pedro de Roma. Cualquier observador habría deducido que aquello no podía ser una buena señal, y en efecto, la máxima autoridad acababa de convocar a una reunión de urgencia al prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, al cardenal, responsable de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, al director general del Instituto para Obras Exteriores, IOE, al secretario personal del Papa. Y al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. El encuentro iba a tener lugar en el salón señorial de la sede de esta última congregación, más conocida en todo el orbe cristiano con el nombre de Santo Oficio, a las 22-30 horas en punto. Los cinco hombres subieron en silencio hasta la tercera planta del edificio, escoltados por sus respectivos secretarios. Mientras tomaban asiento, tres monjas benedictinas sirvieron té y pasta. En unos juegos de plata con las llaves de Pedro en b a j o r e l i e v e al tiempo que varios funcionarios del Santo Oficio entregaban a los reunidos unas gruesas carpetas con documentación que r e s p a l d a b a lo que se iba a debatir. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hombre con fama de pocos amigos, aguardó a que sus invitados estuvieran debidamente instalados antes de ordenar despejar la sala. Después, con la solemnidad que caracterizaba sus puestas en escena, Anunció el inicio de la sesión tocando una pequeña campana de bronce. Eminencias, la Santa Madre Iglesia ha sido torpedeada desde dentro y su Santidad desea que paliemos los efectos del ataque antes de que sea demasiado tarde. Los cardenales se miraron unos a otros con gestos de sorpresa. Nadie había oído nada acerca de sabotajes, conspiraciones o tramas dentro del Vaticano desde hacía meses. Es más, Desde el atentado que sufriera el Papa a manos de un fanático turco, los acontecimientos se sucedían con cierta calma. Solo Monseñor Ricardo Torres, cabeza dirigente de la Congregación para las Causas de los Santos, alzó la voz sobre el resto y exigió una explicación. El prefecto Cormac, un hombre enjuto y con fama de implacable bien ganada, desde que en 1979 el Papa le encargara neutralizar, A los entusiastas cabecillas de la teología de la liberación, aguardó a que cesaran los murmullos. Observaba a los cardenales como quien se dispone a anunciar una desgracia irreparable y se compadece a un tiempo de su muerte. Seguimos sin tener noticias del padre Giuseppe Baldi secuestrado en España el pasado miércoles. Hizo una pausa. Los prelados reanudaron sus murmullos. Su desaparición no solo ha dejado al aire nuestro proyecto de cronovisión, sino que ha forzado a nuestros servicios secretos a investigar el asunto, destapando una documentación que creo deben conocer de inmediato. Cormac echó un vistazo a la sala, exigiendo silencio con sus poderosos ojos rasgados. En la carpeta que se les acaba de facilitar, prosiguió, se encuentran algunos documentos que ruego examinen brevemente. Han sido reproducidos por primera y única vez. Están depositados en la cámara corazada del archivio secreto y confío que los manejarán con la mayor de las cautelas. Los archivadores a los que se refería Monseñor Joseph Cormac, de cubierta plastificada y con la bandera blanca y amarilla del Estado Pontificio estampada sobre ella, fueron abiertos de inmediato por todos. Atiendan, por favor, el primer documento, prosigue el anfitrión. Verán. Una tabla cronológica donde se enumeran algunas de las principales apariciones de la Virgen durante los últimos veinte siglos. Si se fijan, se darán cuenta de que antes del siglo XI la única aparición consignada es la visita que supuestamente hizo Nuestra Señora la Virgen María, la p ó s t o l Santiago, junto al río Ebro, en España, en el año 40. Eminencia, Monseñor Sebastiano Balducci, prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, Y el púrpura más anciano de los reunidos, aquella hora intempestiva, se levantó de su silla esgrimiendo aquellos folios de forma amenazadora. Supongo que no se nos habrá convocado una reunión sobre doctrina, utilizando para ello la vía de máxima prioridad. Siéntese, padre Balducci, le recriminó el cardenal Cormac con los ojos enrojecidos. Ustedes saben lo mucho que aprecia su santidad el culto a la Madre de Dios. Y lo mucho que ha trabajado en su consolidación en todos los continentes. Nadie replicó. Pues bien, ¿alguien quiere poner en evidencia los métodos que hemos utilizado para promover ese culto y desprestigiar toda nuestra institución? La situación es desconcertante, eminencias. s t a n i s l a v s i d i el secretario del Papa y el último hombre que viera Baldi en Roma, tomó la palabra. Mirando a cada uno de los reunidos con su gélido rictus de leñador polaco. De alguna manera se ha filtrado fuera de los muros vaticanos la técnica que hemos utilizado para provocar ciertas apariciones de Nuestra Señora. ¿Métodos? ¿Técnica? ¿Se puede saber de qué están ustedes hablando? El anciano Balducci volvió a la carga cada vez más irritado. Monseñor Balducci, Usted es el único en esta sala que no ha sido informado del objeto de discusión de esta noche, le atajó Cormac de nuevo. Sin embargo, va a jugar un papel fundamental para tratar de controlar la tormenta que se nos viene encima. ¿Tormenta? Aclárese, por favor. Si mira de nuevo el listado, le explicaré algo que nuestra institución ha mantenido en secreto durante muchos siglos. Joseph Cormac, que a pesar de sus más de treinta años en Roma, Nunca había logrado pulir sus modales de cura de barrio conflictivo, apuro de un ruidoso sorbo su café, mientras observaba al padre Balducci intentando descifrar con sus pequeñas gafas doradas el primer documento. Lo que está leyendo, padre, es la historia de la primera aparición histórica de la Virgen. Se la resumiré. Se cree que María, preocupada por los escasos avances de la evangelización de la Hispania y por las dificultades que el apóstol Santiago tenía en su misión, Se le presentó en cuerpo y alma junto al río Ebro en la ciudad de César Augusta. Es la leyenda que dio pie a la construcción del Pilar de Zaragoza, puntualizó Monseñor Torres, el único español de la reunión y declarado devoto de Nuestra Señora del Pilar. Así es, el caso es que esta visita se produjo en vida de la Virgen, antes de su ascensión a los cielos y sirvió para que dejara en Zaragoza un recuerdo. Una columna de piedra que aún se venera. Valducci miró a Cornac de reojo y balbuceó algo que escucharon todos los presentes. Fábulas. Santiago nunca estuvo en España. Santiago no, padre, pero la Virgen sí. De hecho, se discutió mucho sobre aquel prodigio en los primeros años de nuestra institución y se concluyó que se trató de un milagro de bilocación. Nuestra Señora se desdobló por la gracia de Dios hasta el Ebro y se llevó consigo una piedra de Tierra Santa que plantó allí. Y bien, Cornack se estiró ante la duda casi ofensiva del suspicaz cardenal. Su peculiar manera de pronunciar por la gracia de Dios había hecho recelar al prefecto de los asuntos públicos de la Iglesia. Si mira el listado, las siguientes apariciones históricas datan del siglo XI. Mil años después. Monseñor Balducci no se dio por enterado. Miraba con cara de incredulidad aquella enumeración de nombres, fechas y lugares, y repasaba los datos sobre el papel a medida que los iba enunciando su anfitrión. Todavía no sabía dónde quería ir a parar. Aquellas nuevas visiones de la Virgen se extendieron como una auténtica epidemia por toda Europa. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, y la iglesia aún menos. Hasta que el Papa Inocencio III le encargó una investigación a fondo que desveló algo sorprendente y que se decidió mantener en secreto y al alcance de sólo algunos privilegiados, dadas sus tremendas consecuencias históricas. Prosiga, Padre c o r m a c le escucho. Está bien, respiró hondo. Luego que toda la cristiandad comprobara que el mundo seguía respirando después del 31 de diciembre del 999, Se produjo una revitalización de nuestra fe sin parangón en la historia. La feligresía multiplicó su esperanza de redención y las órdenes monásticas vieron crecer espectacularmente su reclutamiento hasta cotas antes impensables. Muchos de esos nuevos clérigos y religiosas accedieron de repente a un mundo arreglado donde fueron sometidos a toda clase de estímulos nuevos y comenzaron a proliferar los místicos. La comisión del Papa Inocencio, al investigar algunas apariciones, Y compararlas con algunas anomalías que sucedían en intramuros de ciertas congregaciones, descubrió que muchas apariciones de la Virgen eran simples desdoblamientos de r e l i g i o s o s Por lo general, se trataba de mujeres que además padecían éxtasis muy intensos, donde irradiaban luz, levitaban o entraban en estados epilépticos severos, dando pie a graves confusiones. ¿Y por qué se ocultó aquello? Los reunidos sonrieron ante la ingenuidad del padre Balducci. Hombre de Dios, la fe medieval en la Virgen sirvió para disimular muchos cultos anteriores al cristianismo, especialmente a diosas paganas de todo tipo, y justificó la construcción de catedrales y ermitas por toda Europa. Allá donde peligraba la fe, se inventaba una advocación mariana y se unía al pueblo para que le edificara un monumento de propiedad eclesial. Sin embargo, no fue hasta un tiempo después que se pudo controlar el fenómeno del desdoblamiento de algunas místicas. Y se crearon las vocaciones de la Virgen a voluntad. ¿A voluntad? b a l d u c c i ya no daba más crédito a lo que oía. Sí, se descubrió, gracias a algunas filtraciones casi milagrosas, que utilizando ciertas frecuencias musicales de los cantos, practicados fundamentalmente por la Orden de San Benito, se favorecían los accesos de éxtasis en ciertas mujeres, siempre religiosas a las que se podía controlar, que después se desdoblaban. Y viajaban a donde se les indicaba. El juego era peligroso, ya que las monjas envejecían rápidamente, su salud mental se deterioraba en pocos años y quedaban casi inservibles para nuestros servicios. Monseñor Balducci echó un vistazo a otro listado incluido en el dossier que la Secretaría del Santo Oficio les había facilitado. En él figuraban nombres de religiosas desde el siglo XI al XIX que aparentemente participaron en la creación de determinadas. Apariciones marianas. Aquello era en efecto un escándalo de gigantescas proporciones para la cristiandad. m o n j a s como la cisterciense a l é d i s de s k a r b e c quien hacia 1250 se hizo célebre porque su celda se iluminaba de una luz fulgurante mientras su cuerpo se aparecía en Toulouse y otras regiones del sudeste francés. La reformadora Clarisa Colet de Corbis, a n t a que hasta su muerte en 1447 Se dejó ver en los alrededores de Lyon, dando pie a varias advocaciones de Nuestra Señora de la Luz por la intensidad con que su imagen fue vista por aquellos pagos. Sor Catalina de Cristo en la España de 1590, Sor Magdalena de San José en el París de un siglo después, María Magdalena de Pazzi en 1607 en Italia, y así hasta más de 100 monjas. Pero, o Esto requería de una organización que coordinara todos los esfuerzos, arguyó Balducci cada vez más atónito. La organización existió y era una pequeña división dentro del Santo Oficio, le respondió amablemente Giancarlo Orlandi, director general del IOE, y que hasta ese momento había permanecido callado. ¿Y a ha actuado impune durante tantos siglos sin ser descubierta? Impune, más o menos, padre, Cormac matizó con cierto pesar. Esa es precisamente la razón que ha motivado esta reunión de urgencia. De hecho, en otra parte de la documentación adjunta encontrará numerosos datos sobre la única grave indiscreción que cometió este proyecto en ocho siglos de existencia. Sucedió en 1631, después de que el Santo Oficio culminara con éxito un programa de evangelización a distancia, proyectando una monja de clausura española a Nuevo México. La Dama Azul, vaya. ¿Conoce el caso? La respuesta de Balducci sorprendió a los reunidos. Y, cómo no, hasta las ratas en Roma saben que han estado desapareciendo documentos históricos de varias bibliotecas y archivos públicos relativos a este caso en los últimos meses. Precisamente. El padre Cormac inclinó levemente la cabeza, permitiendo a Monseñor Torres, como responsable del examen del dossier de la Dama Azul, para su posible canonización que se explicara. El asunto de los documentos desaparecidos, arrancó Torres Combrío, es un misterio. Han sido robados de la Biblioteca Nacional de Madrid, de los archivos iberoamericanos de los franciscanos y hasta del archivio secreto vaticano. Los ladrones seleccionaron cuidadosamente aquellos textos que podían poner de relieve la existencia de este programa de creación de apariciones marianas y han intentado filtrarlos públicamente. Luego estaban al corriente de todo. Murmuró el secretario Sirio. Ese es el problema. No cabe duda de que una organización muy poderosa se ha infiltrado entre nosotros y busca nuestra ruina. Existe una quinta columna que está tratando de echar por tierra una labor de siglos. Padre, no estará acusando veladamente a nadie de esta mesa. Giancarlo Orlandi sobresaltó a todo el concilio. No se exalte. La quinta columna de la que hablo actúa a espaldas de la Madre Iglesia. De momento ha conseguido hacerse con un documento que todos considerábamos perdido y donde se explican las técnicas para crear falsas apariciones de la Virgen y otros prodigios, como las voces de Dios mediante el uso de determinadas vibraciones acústicas. ¿Dios? ¿Eso es posible? Balducci miró horrorizado al Padre Cormac, contemplando cómo éste asentía condescendientemente. Así es. ¿Y qué ocurriría si se descubriese el engaño? Que caeríamos en un tremendo desprestigio. Imagínese, apareceríamos como los creadores de muchas apariciones de la Virgen importantes mediante efectos especiales. La feligresía podría sentirse traicionada y apartarse de la tutela de la Santa Madre Iglesia. ¿Sólo nos perjudicaría a nosotros? La matización del Cardenal Torres no sonó a pregunta. Sino a exigencia para que Cormac aclarase un último punto. Bueno, en realidad no. Lo que nosotros hemos hecho ha sido seguir un modelo instaurado en la primera y única aparición real de la Virgen en la historia, que fue, en verdad, una bilocación. Después de su ascensión a los cielos, se nos filtró la fórmula para imitar ese prodigio un milenio más tarde, la misma fórmula que emplearon ciertos personajes, llamémosles ángeles de carne y hueso. Para trasladar a María a Zaragoza y devolverla a su punto de partida. Y supongo que mi misión será convencer a la cristiandad de la autenticidad de esas apariciones como prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia. ¿No es cierto? murmuró Balducci. No exactamente. Calculamos que el daño es irreparable y que la potencia hostil que se ha hecho con la documentación ha tomado ya medidas para dar a conocer esta terrible verdad. ¿Y entonces? Su misión será dosificar esa información al mundo para que no resulte traumática. Tememos seriamente que el asunto esté ya fuera de control. ¿Y cómo? Eso es lo que debemos acordar aquí. Pero tengo varias ideas. Pida, por ejemplo, que alguien escriba una novela, que filmen una serie de televisión, que se ruede una película, qué sé yo. Procede utilizar el engranaje de la propaganda. Ya saben, cuando las verdades se disfrazan de ficción, Por alguna razón, terminan perdiendo verosimilitud. Monseñor Sidib se levantó de su silla, luciendo un gesto triunfal. Yo tengo una propuesta que creo podría ser útil. Valdi, antes de desaparecer, habló con un periodista al que ingenuamente le filtró ciertos detalles de la cronomisión que más tarde publicó en España con cierta repercusión. Lo recordamos, le interrumpió Corman. ¿Y por qué no invitar a este periodista a escribir la novela que usted propone? A fin de cuentas, él ya dispone de ciertos elementos por donde comenzar a hilar la historia. Podría titularla algo así como La Dama Azul. El prefecto del Santo Oficio esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Ese es un buen punto de partida. Piensa usted como Los Ángeles. Le espetó. Sí, d i o Sonrió para sus adentros y musitó una frase apenas perceptible: Sí, rebeldes. Post Scriptum. La historia de la Dama Azul dista mucho de haber quedado cerrada en las páginas precedentes. En los manuales de historia, los arrebatos y bilocaciones de Sor María Jesús de Ágreda. Así como los de otras religiosas de su tiempo, como Sor María Luisa de la Ascensión o de Carrión, pasaron desapercibidos. Sin embargo, pese al olvido del episodio de la Dama Azul, la monja de Ágreda desarrolló a partir del fin de su éxtasis una vida intensa dedicada a la literatura y a una profusa correspondencia con los principales personajes políticos de su época, entre ellos el propio rey Felipe IV. De entre todos sus escritos de madurez, Uno en particular la convertiría en inmortal. Se trata de una voluminosa obra en ocho volúmenes que tituló Mística Ciudad de Dios y que confeccionó, o eso aseguró ella, por expreso deseo de la Virgen María. En ella narra la vida e inmaculada concepción de Nuestra Señora, dictada por ella misma, una vasta tarea en la que empleará siete largos años, durante los cuales no s o l o se suceden. Sus visiones extáticas de ángeles y otras potencias celestiales, sino que inaugura una estrecha amistad con el rey Felipe. El monarca, en la línea de sus predecesores en el trono, confió los secretos de su alma a tan inspirada mujer, cuyos consejos le indujeron a desembarazarse de la agobiante presencia del conde duque de Olivares en la corte del último gran Austria.、E、incluso le consoló ofreciéndose como una suerte de medium. Entre el rey y su esposa Isabel de Borbón, una vez fallecida, o entre el rey y su difunto hijo, el príncipe Baltasar Carlos, destinado, según la monja, al purgatorio. Sor María Jesús quemó el manuscrito original de la mística Ciudad de Dios en 1643 y reemprendió su reconstrucción en 1655. En vida, incineró otros muchos escritos, especialmente. Los redactados alrededor de su periodo de supuestas bilocaciones en Nuevo México, por lo que los investigadores perdimos unas pistas preciosas para llegar al fondo de aquellas vivencias. Solo el memorial de Benavides, un documento absolutamente histórico al que esta novela está indisolublemente unido, ha llenado parcialmente esa impenetrable laguna. Es por eso que estos episodios son los más oscuros de los que se tiene noticia. Y probablemente, junto a algunas ideas ciertamente insólitas de su obra mística, los responsables de que ningún Papa se haya decidido a canonizar a esta piadosa y extravagante mujer. En cuanto a los otros frentes abiertos en esta obra, debo decir que efectivamente el gobierno de Estados Unidos instituyó en Formir un laboratorio para crear espías psíquicos, muchos de los cuales llevan varios años. Refiriendo públicamente y en primera persona algunas de sus vivencias dentro del INSCOM. La mayoría de sus testimonios me han servido como base para confeccionar partes esenciales de esta novela, como también los estudios de Robert Monroe, un ingeniero desgraciadamente fallecido en 1995 y que logró aportar una visión esclarecedora del fenómeno del viaje astral en sus libros. Journeys out of the body, Far Journeys y el viaje definitivo. Igualmente real es el proyecto de la cronovisión. De hecho, a principios de esta década me entrevisté personalmente en Venecia con un sacerdote benedictino que participó en ciertos experimentos para tratar de ver e incluso fotografiar el pasado. Aquel buen religioso, también experto en pre-polifonía, solo me explicó. Que Pío XII había decretado aquellas investigaciones como reservatísimas y que su divulgación masiva podría cambiar el semblante de nuestra historia. Él sabrá. La obra que acaba de leer es, pues, el fruto de algunos cabos sueltos con los que he tropezado en el curso de mis investigaciones sobre la Dama Azul y el enigma de los saltos espacio-temporales. Unos cabos que, Debidamente atados, me han permitido alcanzar al menos una certeza íntima, la de saber que nuestro planeta está siendo efectivamente controlado desde dentro por infiltrados que han encauzado determinados aspectos de nuestra cultura y nuestra religión para hacernos digerir poco a poco la gran verdad: que el ser humano no está solo en el universo. Quienes hayan visto o sentido de cerca, La larga mano de estos infiltrados coincidirán conmigo. Escrito a caballo de tres continentes, Europa, América y África, entre el verano de 1997 y la primavera de 1998, año del cuarto centenario de la fundación del Estado de Nuevo México,